Es miércoles 9 de noviembre, hoy el viento de poniente hará subir las temperaturas por la mañana, igual que ayer, alcanzaremos una máxima de unos 25 grados, pero la nubosidad irá en aumento y a partir de esta noche podría escaparse alguna gota, según la previsión de Bordonado. Las tormentas esperan a partir de mañana jueves. Ahora tenemos una temperatura de 17,4 grados, según la estación meteorológica de Teleilch. La conservación del patrimonio monumental no puede estar a expensas de una tramitación administrativa tan lenta como la actual. No se entiende que el convento de La Merced lleve desde mayo esperando a que la partida presupuestaria aprobada de 300.000 euros para rehabilitar sus zonas más deterioradas aún no se haya ejecutado. Que el molide del Real pues siga esperando desde hace años a que alguna empresa pueda optar al proyecto de restauración tras el fracaso de dos licitaciones. Y ahora, ¿qué puede ocurrir con el Palacio de Altamira, que ha sufrido desprendimientos en su fachada de la Torre del Homenaje? Hoy, en nuestra tertulia con los periodistas Sacramento Alvear y Genoveva Martín, hablaremos de este y otros temas que marcan la agenda política local. Like Música People tell me to do, so I guess I'll remain the same, yes, sitting here resting my bones in this lonely... Y hay más asuntos que les contaremos en nuestro relato informativo. Ayer se reunió la Mesa de Coordinación Policial para luchar contra la violencia de género y se dio a conocer que en Elche hay más de medio millar de mujeres que están siendo protegidas contra la violencia machista y desde la Concejalía de Igualdad han destacado que las denuncias van en aumento. El equipo de gobierno anuncia que por la vía de urgencia y con fondos propios van a comenzar la reparación de la fachada de la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira para evitar más desprendimientos. Y el Partido Popular ha exigido un transporte del bus digno para las pedanías, denuncia que hay paradas que no son accesibles para las personas con movilidad reducida. Y el Elche Club de Fútbol, en pleno mes de noviembre, ha iniciado ya su particular descenso a segunda división. Volvió a perder anoche en casa. Cayó ante el Girona el Girona eh, 1-2. El equipo solo pudo ofrecer una buena imagen sus primeros 20 minutos de partido. El resto fue un auténtico desastre. La afición despidió al equipo con una sonora pitada. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues este martes se puso de manifiesto las cifras de los casos de violencia de género en Elche y es preocupante que, según la Concejalía de Igualdad, actualmente haya más de 500 casos en activo atendidos por la Policía Nacional, Local y Guardia Civil en todo el municipio. ...ayer se reunió la Mesa de Coordinación Policial... ...para analizar los protocolos de actuación... ...y es que, aunque hayan disminuido los feminicidios... ...han aumentado las denuncias... ...nos amplía esta información nuestra compañera Iciar Martínez... ...muy buenos días. Buenos días, Ros, con el objetivo de conocer la evolución... ...de los casos de violencia de género en el municipio... ...así como los protocolos de actuación que hay... Y como están funcionando, se ha celebrado una reunión conjunta entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan en Elche, miembros del equipo de gobierno y también representantes de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Y los datos que dejan pues, son preocupantes. Actualmente hay 564 casos activos en Elche en los que están trabajando la Policía Nacional Local y la Guardia Civil. Y este año, dice el Edil de, Segu de Igualdad Mariano Valera, que han descendido los feministas sin embargo han aumentado dice las denuncias por violencia de género además en lo que va de año se ha atendido a 225 mujeres en el SAIN que es el servicio de atención integral a la mujer por parte de una psicóloga de los que 99 son casos nuevos y también han recurrido 345 mujeres 120 de ellas nuevos casos al servicio que ofrecen las trabajadoras sociales del SAIN. 564 casos en este momento en atención por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, eh, un eh, ligero eh, decremento en la línea de feminicidios a nivel, a, a, a nivel anual, pero eh, un aumento en las denuncias, repito, lo que significa que hay eh, una intervención más eh, mayor por parte de los cuerpos, por parte de su delegación de gobierno, por parte de todos los agentes que conformamos eh, estas mesas de trabajo contra la violencia de género eh, y hacen pues, que se denuncie más estas situaciones. Y el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad en la tertulia de ayer del programa La Glorieta anunció que por la vía de urgencia se va a acometer la reparación de la fachada de la Torre del Homenaje para evitar nuevos desprendimientos en el Palacio de Altamira, como el que tuvo lugar hace unos días y que mantiene acordonada parte de la acera de Transpalacio para mayor seguridad de los transeúntes. Ha explicado que se solicitaron dos subvenciones para la remodelación del monumento pero que al ser denegadas los trabajos serán financiados con fondos propios. Ahora hay un problema puntual en la fachada del Palacio de Altamira y ya explicó ayer la concejala de Patrimonio Cultural, Ana Arabir, que se han solicitado dos subvenciones para poder reparar eh, esa, ese tapial de la fachada y no se han concedido y al final tendrá que ser con fondos municipales en un procedimiento de urgencia los que eh, hagan la reparación de esa fachada. Pero Y sobre la partida presupuestaria aprobada en el Pleno de Mayo de 300.000 euros para la rehabilitación de las cubiertas y de las zonas más deterioradas del viejo convento de la Merced, de las Clarisas señaló que está en trámites de licitación. Procedimiento administrativo para eh, poder llevar a cabo esa reparación de las cubiertas de la Merced y sobre todo pues, a las pensas también de qué uso se le da a, definitivamente a, a ese convento ...que, mire, hemos perdido unos meses, hemos perdido un tiempo precioso... ...un proyecto que había ahí bastante interesante... ...pues ahora estamos aquí a la espera de, de, de ver qué se hace definitivamente... ...en ese elemento, como es el Convento de las Clarisas". Y el Partido Popular exige un transporte público digno para las pedanías. Según el presidente Pablo Ruz, a día de hoy el servicio de autobús es deficitario y poco accesible para las personas con movilidad reducida, que no pueden hacer uso de él, algo que, asegura, es intolerable e injustificable. Ruz ha pedido al equipo de gobierno que solucione este problema cuanto antes. El servicio de autobuses a las pedanías es la mejor muestra de la desidia con que el Partido Socialista de Compromís trata a los solicitanos que viven en las pedanías. Por eso exigimos inmediatamente al equipo de gobierno que actúe, que intervenga no solamente en la mejora de las líneas, sino también en la mejora de los propios autocares, en la mejora de los propios servicios, de los horarios, porque la desidia que han manifestado hasta ahora en materia de transporte a pedanías es insostenible. Y compromiso ha mostrado su apoyo a la Fundación del Secretariado Gitano por su labor que realiza para la inclusión del pueblo gitano. Los ediles se reunieron ayer con responsables de esta entidad y conocieron de primera mano las acciones formativas que realizan. Por ello han mostrado su apoyo para que continúen Y se amplíen además sus programas, según la portavoz de Compromís, Esther Díez. Consellería de Políticas Inclusivas y desde la Ayuntamiento de sigamos desplegando los programas para materializar esta inclusión en ámbitos tan importantes como la educación o el empleo. Al respecto, desde Compromís hemos trasladado a la Fundación toda nuestra colaboración para que estos programas se vean ampliados por parte de las diferentes administraciones y se siga apoyando ese trabajo que realizan, que es clave para la igualdad real del pueblo gitano. Moisés García es ya el candidato a la Alcaldía por Podemos Su candidato electoral después de celebrar primarias en esta formación morada García milita activamente en Podemos desde el inicio de la formación y encabeza la lista formada por nombres como Anabel Mateu, portavoz de Podemos y el pedáneo Paco Sempere. Según García, la candidatura de Podemos trabajará para que pueda concurrir a estas elecciones municipales formando parte de una coalición mayor con los partidos de izquierdas para ser una alternativa sólida al PSOE. La candidatura de Podemos en Elche se ha conformado en torno al firme compromiso de llegar ...a un acuerdo de confluencia con el resto de sensibilidades... ...y partidos a la izquierda del PSOE... ...por ello creemos que nuestra fortaleza como equipo y partido... ...va a posibilitar que se logre esto por fin. Pues veremos si cambiamos de asunto... ...nos vamos a hablar de AMACMEC... ...porque la Marea Rosa volverá a Elche el domingo 27 de noviembre... ...con la carrera de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama... ...que se retoma tras dos años de pandemia... ...el pistoletazo de salida de esta popular carrera solidaria... ...a favor de las mujeres con cáncer de mama... ...será en el Paseo de la Estación... ...se trata de un evento con el que la ciudad se vuelca... ...nos cuenta esta noticia... ...hoy nuestra compañera Marga García, buenos días... Buenos días, Ross. La 18 edición de la carrera contra el cáncer de mama se celebrará el próximo domingo 27 de noviembre. Ese día la marea rosa volverá a llenar las calles de ilusión, buena energía y solidaridad a favor de AMACMEC. En las últimas ediciones han participado unas 10.000 personas, por lo que se ha consolidado, ...como una de las carreras solidarias más populares de la ciudad. El pistoletazo de salida será a las 10 de la mañana en el paseo de la estación horas antes. En ese mismo sitio comenzarán las actividades paralelas de Zumba. Habrá, como siempre, tres modalidades, carrera, marcha y carrera infantil. Todo lo recaudado irá destinado a MacMec. Tras dos años de pandemia se retoma la prueba con más ilusión que nunca por llenar las calles de una marea rosa en apoyo a todas las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Las inscripciones ya están abiertas en AMACMEC, en el gimnasio Curves o por internet, entre otras. Escuchamos primero al concejal de deportes, Vicente Alverola. El recorrido como en años anteriores, tendremos que recordar que llevamos dos años sin poder organizar esta prueba, eh, con lo cual la ilusión, si cabe, se ha duplicado. ...porque necesitamos, eh, intentamos eh, sumar muchos más participantes... ...de los que tuvimos en la, en la última edición que se pudo realizar. Y la presidenta de AMACMEC, Manuela Agullo, ...pues anima a la ciudadanía a sumarse a esta carrera rosa. Que todo el mundo esté otra vez concienciado de que estamos ahí... ...que no hemos parado en estos años... Y que queremos que, que siga así, que sea una super María Rosa, como siempre, agradecida a la ciudadanía de Elche que se compromete, colabora, participa. Así que, qué decir que con más ilusión todavía retomamos esta carrera para nuestro día 27 de noviembre. Y ayer Aspanion ha firmado un convenio para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de los niños oncológicos y de sus familias. En el Che han ayudado a 92 familias afectadas para colaborar en la atención psicológica y emocional tanto de los menores como de sus familiares. La asociación Aspanion recibirá por este convenio 8.000 euros del Ayuntamiento que servirán para reforzar la parte asistencial que ofrece tanto a los afectados como a las familias. ...escuchamos al vicepresidente de Aspanion, Alejandro López. ...8.000 euros, han habido varios beneficiarios... ...en niños y adolescentes con cáncer y sus familias... ...más de tenemos 92, 92 beneficiarios de, de Elche... ...de 27 familias, ¿qué quiere decir esto? Que aparte de los nenes, la parte de papás y mamás... ...o hermanitos, también están apoyados... ...por este tipo de proyectos, ¿vale? Luego se hacen varias, se hace, se hacen varias actividades y los resultados han sido... Eh, acogida y primera información, tenemos dos intervenciones y luego el número de familias de beneficiarios son dos familias y siete beneficiarios. Luego, en apoyo psicológico, se trata de una intervención específica en la que el psicólogo en la que ofrece pautas y soporte emocional durante que está todo el tratamiento. ¿vale? Se han hecho un número de 74 intervenciones. Y estas fueron las declaraciones de la concejal de Sanidad, Mario Lagaliana tras la firma del convenio con Aspanion. Desde el Ayuntamiento del Che, bueno, pues deseamos... Eh, potenciar acciones tendentes a mejorar desde un punto de vista integral lo que es la calidad de vida de los niños y niñas adolescentes con cáncer y sus familiares siempre ofreciendo un soporte emocional y psicológico que les ayude a superar las diferentes etapas de la enfermedad tras el diagnóstico El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que padecen 6 millones de personas en España, aunque se cree que hay el doble aún sin diagnosticar. Este domingo el Centro de Congresos acogerá una jornada con charlas y mesas redondas para visibilizar la importancia de la prevención, la relevancia de contar con un diagnóstico precoz y sensibilizar a la ciudadanía. Habrá diversos stands del Hospital Vinalopó de la UMH para informar de los cuidados del pie diabético y ...se mostrarán además los dibujos ganadores del concurso... ...y el 12 de noviembre antes en la pasarela del mercado... ...se realizarán más pruebas para detectar la diabetes... ...de forma gratuita, la Asociación de Diabéticos de Elche... ...lleva desde 1989 trabajando para reivindicar más recursos... ...con el fin de facilitar la vida a las personas con diabetes... ...y programas educativos para su prevención... ...escuchamos a la presidenta de la Asociación Carmen Pizana... Eh, de, con, con nuestro apoyo montará una mesa donde habrá detección de, de, de parámetros de grupos en sangre detección, detección, peso y otras recomendaciones que se hacen para el paciente diabético ¿por qué lo dirigimos no solamente a los pacientes o a las personas con diabetes? porque creemos y estamos convencidos de que ese momento también está puesto a la disposición del resto de personas para que conozcan un poco qué pasa o se detecten aquellos casos que ahora mismo no tenemos constancia de ellos y que pueden ser en un nivel inicial mmm, mejor controlables que una vez que aparecen con algún tipo de complicación. Y además, el próximo martes, 15 de noviembre, la Asociación de Enfermedades Raras de Elche va a realizar por primera vez una jornada para dar visibilidad a las personas y menores que sufren enfermedades poco frecuentes. La asociación se ha creado este año con unas 80 familias afectadas Para David Muñoz, responsable de comunicación y marketing de la asociación y padre de un niño afectado por una enfermedad minoritaria, lo principal es conseguir que se invierta más en investigación para acortar el tiempo que se tarda en dar con un diagnóstico y encontrar tratamientos eficaces ...a las eh, casi 10.000 enfermedades raras existentes... ...que por ser poco frecuentes... ...dejan a muchas familias desamparadas... ...en la atención asistencial... ...y en la obtención de recursos... ...escuchamos a David Muñoz. ...aproximadamente entre 8 y 9.000 enfermedades raras... ...de las cuales solo más o menos un 70... ...de ellas tienen un tratamiento eh, efectivo... Y el problema que tienen es que son de un alto impacto económico. ¿Qué quiere decir? Que tienen un gran coste para eh, las administraciones. Esto que es necesario de una mayor inversión y dotación económica, tanto a nivel sanitario como educativo. Hay miembros de ambas eh, administraciones eh, que pues, eh, deberían de tener formaciones más específicas, basándose pues, en las enfermedades de los pacientes. Pues cerramos ya ese bloque dedicado a las asociaciones sociosanitarias de Elche y hablamos del CAM de Elche porque la Estación Experimental Agraria de Elche va a acoger el próximo 29 de noviembre un curso técnico de especialización de promoción y, de, y diferenciación de productos de la palmera tilera, Una iniciativa en la que colabora la Concejalía de Desarrollo Rural para dar a conocer los nuevos usos de los productos que genera y especialmente su fruto, el dátil, que ofrece muchas posibilidades a nivel alimentario, en la elaboración de alimentos saludables y como ingrediente cosmético. Escuchamos al concejal de Desarrollo Rural, Felipe Sánchez. ...una jornada, un curso, sobre los nuevos usos que ofrecen los productos de la palmera datilera, entre ellos, evidentemente, el dátil, que tiene muchas posibilidades, tanto a nivel alimentario como cosmético se va a dar sobre todo ello y es una jornada que está abierta a toda la ciudadanía que puede eh, desde hoy ya realizar la inscripción al mismo. Y continuamos con más asuntos. La Asociación de Comerciantes de la Zona Universidad de Altavix ha puesto en marcha un concurso para fomentar el talento y la creatividad de los vecinos dentro de su programación de actividades para las fiestas de Navidad. Esta primera edición de Acuna Talent se va a realizar a través de sus redes sociales previa inscripción. ...las personas o artistas que quieran participar... ...deberán inscribirse en un formulario... ...y enviarlo a la asociación... ...que lo publicará en formato ril. ...los cinco más votados tendrán que demostrar... ...su talento en poesía, canto o baile de forma pública... ...el 30 de diciembre... ...ante un jurado con influencers del sector... ...los 50 primeros recibirán un obsequio... ...y los tres mejores tendrán premios de más de 200 euros... ...para consumirlos en cualquier establecimiento adherido a esta asociación de comercios. Y la Cátedra Miguel Hernández ha organizado un concierto escrito para piano y voz con motivo del 80 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. La actividad se va a celebrar hoy miércoles, a las 7 y media de la tarde, en el aula cultural de esta universidad, que abrió en verano en la Plaza de Baix. ...en pleno centro histórico... ...los intérpretes son Manuel Ramos... ...Oriana Quintero y Juan León... ...quienes pondrán música... ...a una selección de poemas de Miguel Hernández... ...como Nanas de la Cebolla... ...Cerca del Agua... ...o El Sol, La Rosa y el Niño... ...a ritmo de Jazz, Swing o Paso Doble... ...el concierto contará... ...con la colaboración del Rapsoda... ...Pepe Vergara...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 En Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción nos adelantamos a Firauto. Consigue el coche de tus sueños con las mejores condiciones de feria desde ya. Ven y descubre los precios de feria en nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Ahora con las mejores ofertas. Solicita tu cita premium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 ...el Elche se marcha en el descanso del parón liguero... ...pues sin ninguna victoria... ...ayer volvió a caer derrotado en casa frente al Girona, 1-2... ...los primeros minutos fueron buenos... ...el resto, un auténtico desastre... ...se marcha siendo colista, con muy pocos puntos... ...sin entrenador... ...y sin parece que eh, los jugadores tengan una inyección de moral... Bueno, pues es la crónica que nos cuenta hoy Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche perdió ayer por 1 a 2 en el Martínez Valero frente al Girona y en pleno mes de noviembre ha iniciado ya su descenso particular a segunda división. La derrota frente al Girona supone marcharse al parón por el Mundial con solo cuatro puntos, colistas sin conocer la victoria y sin entrenador. La historia del Elche esta temporada parece la crónica de una muerte anunciada. Derrota tras derrota, el equipo Jiménez nuevamente sin entrenador se encamina sin remedio hacia el pozo de segunda división. Esta vez tocó caer ante el Girona otro rival directo en el estadio blanquiverde. El equipo ilicitano, comandado desde el banquillo por Sergio Mantecón, comenzó el choque ofreciendo una muy buena imagen con intensidad y presión sobre el rival. De hecho, los locales se adelantaron al cuarto de hora con un gol de Paul Lirola que se resolvió en el área tras recibir el pase de Álex Collado. El tanto parecía presagiar que por fin la primera victoria estaba cerca, incluso cuando Peremilla de cabeza estrelló un balón en el larguero que pudo ser el 2-0. Pero fue un golpe de efecto. Los errores defensivos volvieron a aparecer mostrando un equipo tremendamente inseguro que poco a poco se fue viniendo abajo. Así llegaron los goles del Girona, uno al final de la primera parte y otro en el segundo tiempo para sentenciar el partido en una segunda parte realmente vergonzosa, donde el Girona pudo golear al Elche, pero afortunadamente le faltó puntería. Eh, rabia en la grada y en los jugadores totalmente impotentes que no pudieran siquiera poner en peligro la meta de Gachaniga en el tramo final del partido para al menos buscar el gol del empate. Tras el pitido final, la afición despidió a su equipo con una sonorísima pitada, con cánticos contra Bragarnik y los jugadores al grito de esta camiseta no os la merecéis. Tras el partido, Sergio Mantecón reconocía que había sentido impotencia y que no llegan al nivel mínimo para competir en primera división. Una frase que lo resume absolutamente todo. Buenos días. Es Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966 2247 47 o en publicidad arroba La mejor combinación de éxito. La mejor.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 El día 27 contamos contigo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Te necesitamos para seguir luchando por ellas. Adquiere tus dorsales y camisetas en AMACMEC, calle Olegario de Marcos Yer 93 o consulta otros puntos de venta en las redes sociales de AMACMEC. 27 de noviembre, carrera contra el cáncer de mama. Esta carrera la vamos a ganar porque nos queda mucho por vivir. ¡Por ellas! Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Este fin de semana, ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. Diversión asegurada en la mejor Feria de Elche. Ya sabes, sin problemas de aparcamiento. Feria de San Andrés, principio, carretera Matola, sector quinto. Arrivate el momento que encarriles moltes cosas. Que encarriles las TUS de de Transporte. Que encarriles el TUS tres Pel Transit para disfrutar de la ciudad y arribar a temps. Ha Arrivate el momento que encarriles seriosamente el medio ambiente. Y también la TUA Salud. Encarrila Elch. Agafa el carril bici. Elch 2030. La Ciudad Verda. Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elch. Hola amigos. Llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Querevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.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 Empezamos una jornada de transición marcada por la aproximación y llegada de un sistema frontal de origen atlántico desgastado que nos va a aportar abundante nubosidad y pocas precipitaciones. Los cambios los esperamos para mañana jueves y viernes. De momento, ya durante esta madrugada, con intervalos de nubosidad, la temperatura nocturna en la ciudad no ha bajado demasiado. En la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 17 grados. Sin embargo, en el sur del Camp de Elche, el mercurio ha bajado hasta los 9-10 grados. Para esta mañana, ambiente relativamente soleado, con intervalos de nubosidad de tipo alto, que irán a más. Por la tarde, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Entrada la noche, como muchos, se podría escapar alguna gota. El protagonista de hoy, el viento flojo de poniente, de noroeste, viento que va a hacer que suban las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 25 grados. Mañana jueves, de la baguada de aire frío en alturas, que nos llegará hoy, se va a descolgar una dana o gota fría eh, situada sobre nuestra vertical, por lo tanto nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma abundante nubosidad con algunas precipitaciones de carácter débil, eh, viento en calma a primeras horas, flojo de componente este durante la segunda mitad del día, eh, temperaturas a la baja máximas en torno a los 20-21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Y al viernes, eh, con la posición de la Dana, tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica eh, con precipitaciones que incluso localmente podrían llegar a ser intensas. El viento de componente este rachas de 30-40 km por hora y las temperaturas seguirán bajando máximas en torno a los 19 grados. Para el sábado restos de inestabilidad atmosférica eh, durante la madrugada o a primera hora de la mañana. Todavía se podría escapar alguna gota y para el domingo alternancia de nubes y claros durante el fin de semana. Esperamos temperaturas todavía elevadas en torno a los 21 o 22 grados.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 Llega el nuevo Mazda CX60, el sub de 327 caballos con etiqueta cero y seis años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche, sponsor oficial de los directos del Ati Go Balonmano Elche en Teleel.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 Heel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 Anita Serich ha iniciado con el apoyo del Ayuntamiento la campaña Nadie sin hogar fuera de cobertura, con el objetivo de conseguir lo que a día de hoy parece casi imposible, que ninguna persona se quede sin hogar. El pasado viernes, en la Plaza de Baix, se llevó a cabo una concentración para dar visibilidad a este problema y reclamar, a través de la lectura de un manifiesto, los recursos para que las personas sin techo no se queden aisladas y sin cobertura sanitaria legal o social. También preparan para este mismo jueves otra acción una de 365 comenzará a las siete y media de la tarde en la plaza de santa isabel y estarán hasta las siete de la mañana para ponernos en la piel de las personas que pasan la noche en la calle porque no tienen una casa donde vivir pues bien para hablar de esta campaña sin hogarismo tenemos con nosotros al psicólogo del centro de acogida de caritas alberto martínez a quien damos la bienvenida buenos días alberto Hola, muy buenos días. Bueno, el trabajo es inmenso. Lo sabemos por la memoria que presentasteis la pasada semana. Más de 500 personas sin hogar estuvisteis atendiéndolas en ese centro de acogida. ¿Cómo, cómo es el día a día de una persona sin hogar, Alberto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el trabajo de vosotros? Bueno, el trabajo de, de Cáritas fundamentalmente está dirigido a, a dos direcciones. Uno es a proporcionar... Eh, las ayudas y los apoyos asistenciales, los que tienen que ver con garantizar eh, la manutención, la ropa, la alimentación, etcétera... Pero gran parte de los recursos están, de Caritas están destinados a lo que llamamos la promoción social, ¿no? que de lo que trata es que la persona en situación de exclusión sea la propia protagonista de su proceso de, de inclusión social. Y para ello, pues, eh, destinamos, como decía, muchos recursos y acciones eh, eh, destinadas a la formación, destinadas a la atención psicológica, eh, destinadas también a lo que es la orientación para el empleo, eh, el acompañamiento de temas sanitarios, etc. Por tanto, con, no solamente son acciones asistenciales, que es lo que más tradicionalmente se asocia a la actividad de caridad, sino son las, las acciones de promoción donde más invertimos recursos. ¿Y Y quién es, qué persona es la que acude a, al centro de acogida? ¿Quiénes son los que pasan la noche en la calle? Bueno, la verdad es que dentro de lo que llamamos el colectivo de personas sin hogar hay una diversidad de situaciones muy distintas, ¿no? Y, eh, pero bueno, el denominador común es la situación de vulnerabilidad, de desprotección, de no tener... Eh, ...acceso a este derecho fundamental, a este derecho humano, eh, inalienable, eh, por pues la mera condición de ser humano, que es la vivienda. Y una vivienda no solamente es tener un techo, una vivienda, o mejor dicho, no tener una vivienda es eh, no tener acceso a muchísimas otras cosas, a no poder eh, tener acceso, digamos, a la seguridad a un proyecto de futuro, eh, condicionantes que tienen que ver también con, con, con la salud, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de no tener vivienda, estamos hablando de un espectro de, de cosas ¿no? que se que están negando a, a la persona. ¿Las personas que tratáis en el centro de acogida son aquellas que acaban ocupando de forma ilegal viviendas? Eh, yo creo que evidentemente no, no, no creo que el, el perfil de las personas que están en, en la calle no es lo que se denomina Ocupa, ¿no? eh, creo que no tienen, son dos realidades distintas. ¿En qué las diferencias? Eh, ¿Cómo se diferencian? Bueno, cuando ya, hablamos de, de, de los Ocupas, ¿no? estamos hablando personas que quizás hacen uso un uso ilegal o de alguna manera de, de viviendas que pueden estar vacías, Las personas sin hogar, hablando de una diversidad de problemáticas que pueden haber llevado a la calle y que no tienen esa, eh, o sea que no tienen como opción ya de así el, el utilizar un, un domicilio que esté vacío. No digo que no se haya producido algún caso, pero no desde luego la ...lo que podemos generalizar... ¿no? ...y vosotros desde Caritas ...con qué recursos contáis... ...para ayudar a esas personas sin hogar... ...bueno... Eh, Caritas cuenta con un centro de acogida... ...e inserción... Eh, ...con 31 plazas... Eh, ...también cuenta con una... ...31 plazas, perdón... ...de acogida... ...9 de inclusión... Eh, ...también con 4 viviendas de acogida con dos estudios de emergencias familiares y con un equipo de calle eh, que también hace un trabajo, digamos, eh, in situ, ¿no?, en la, eh, acompañando a las personas que, que se encuentran en la situación de calle y que, bueno, que les eh, proporciona un apoyo y un acompañamiento pues, para que puedan dejar eh, esa situación, ya sea utilizando recursos del centro eh, recursos como el centro de acogida o utilizando otro tipo de, de medidas ¿Y cuáles son los resultados que obtenéis de las 538 personas que pasaron por el centro de acogida? ¿Cuántas han conseguido una vivienda? ¿O no quedarse desenganchadas de la sociedad gracias a vuestro trabajo? Bueno, la verdad es que ahora mismo no contaría con lo, eh, Con, con los datos exactos. Pero, de todos modos, aquí el éxito no es tan universo, solamente la obtención de una vivienda, sino de dar una solución a la situación de exclusión en la que se encuentra la persona. Dentro de este colectivo de personas que no van, estamos hablando de personas que a veces padecen una enfermedad mental, que a veces son personas mayores de 65 años y que, que, eh, que se encuentran en una situación eh, de vulnerabilidad otras veces son personas que tienen problemas de adicciones o problemas con el alcohol, otras, otras son personas que simplemente bueno, pues, se encuentran fuera del mercado de trabajo porque tienen una baja empleabilidad. Cada una tiene un proceso de intervención distinta ¿no? y para nosotros un éxito es que una persona pues, inicia un proceso, de por ejemplo, de, de saludación en tema de adicciones O un éxito para nosotros es que una persona mayor de 65 años pues, tenga una residencia en la que eh, de alguna manera puedan garantizar eh, sus necesidades básicas. O para nosotros un éxito es que una persona que tiene una enfermedad mental inicie un proceso de tratamiento. ¿vale? Y, por tanto, el, cuando lo miramos en esos términos, pues tenemos muchos éxitos. Cuando hablamos en términos solamente de cuántas personas acceden a una vivienda, bueno, pues a lo mejor, como ya decía, que, que, que la intervención finalista no solamente es una de una vivienda, sino una solución a un recurso de alojamiento de diferente tipo. Y es muy importante saber también eh, las personas sin hogar que atendéis, son, vienen de paso, son transeúntes, están de paso o, o han vivido aquí y se han quedado sin, sin vivienda. Pues la, en este sentido lo que podemos decir es que creo que los datos nos decían ahí que, que un cuarenta y tantos por cien, cerca del cincuenta por ciento, eran personas empadronadas en esto. Por tanto, son personas que se han quedado en una situación de sin hogar, eh, habiendo, habiendo alguna vez, eh, a los, bueno, teniendo su lugar de empadronamiento Hay otro cincuenta por ciento que procede de otros lugares. De otras ciudades más cercanas, más lejanas, ¿sabéis cuál es el tránsito de esas personas? Bueno, las personas sin hogar, antes también las denominamos transeúntes y se caracterizan precisamente por eso, por ir de un lugar a otro, eh, por su movilidad, por tanto tampoco podemos decir dónde está su procedencia. A veces son ciudades más cercanas, otras veces son de lugares más lejanos. Y uno de los objetivos es precisamente el enraizamiento. Nadie debe estar condenado a ir de un lugar a otro sin poder establecer relaciones ¿eh? Eh, con otras relaciones más estrechas humanas, más estrechas como, eh, como es deseable para, para cualquier persona o que pueda tener un lugar fijo donde establecerse y poder desarrollar su vida. Si lo comparamos con años anteriores, ¿está aumentando? El, el número de personas sin hogar en el CHE? Bueno, el, nosotros, eh, como te decía anteriormente, eh, nuestro centro está siempre al 100%, porque hay que tener en cuenta que no solamente es proporcionar un alojamiento, sino intentar eh, proporcionar un proceso de desarrollo personal que culmine con, con la inclusión social, con alguna de las medidas que hemos hablado antes, bien por el el empleo, bien porque eh, se puede derivar a un recurso especializado para alguna problemática que presenten, bien porque se deriva a una residencia de tercera edad, en el caso de que sean personas mayores de 65 años, etcétera, etcétera. Y, por tanto, los que están en una exclusión severa les fue mal antes y les va mal ahora. Ahora sí que nos consta que cada vez eh, hay más personas que que pasan el umbral, digamos, de la, de la exclusión social. Un dato aterrador. Y para terminar, lo de este jueves, una de 365 noches. ¿Qué, ¿Qué queréis? ¿En qué va a consistir lo que habéis preparado a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Santa Isabel? Bueno, pues como decía, entre las acciones, una de ellas es la que este jueves eh, vamos a realizar en la Plaza de Santa Isabel, ...con el título de una de 365 eh, días... ...en la que lo que pretendemos es dormir en la calle... ...y experimentar, vivenciar... ...lo que una persona sin hogar, una persona sin techo... ...puede vivir, pero 365 días... ...nosotros uno, una noche, ellos 365 noches... Eh, ...este acto lo, lo importante para nosotros es... ...ponernos en la piel, ponernos en el lugar... ...de la persona que dé abocada a dormir en, en la calle. Y invitamos a la ciudadanía en general, a que personas que quieran participar de esta actividad, a que el jueves, a partir de las siete y media, puedan iniciar, experimentar, participar de, de esta Dormir en la calle. Pues muchísimas gracias por ese trabajo que realizáis para ayudar a esas personas tan vulnerables. Muchísimas gracias Alberto Martínez, psicólogo del Centro de Acogida de Caritas Elche. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.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 Pues cuando quedan 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana... ...vamos a recordar la crónica deportiva... ...el Elche Club de Fútbol se ha marchado en el descenso del parón liguero... ...derrotado con 4 puntos, colista y sin entrenador... ...ayer volvió a perder en casa frente al Girona 1-2... ...los primeros 20 minutos del partido fueron buenos... ...pero el resto un auténtico desastre...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 Buenos días. Buenos días, gracias Paco. Y en unos minutos, más bien segundos, viene la previsión del tiempo.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 tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candels. Delch.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 En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues son las ocho en punto de la mañana. Hemos llegado a la segunda hora del programa, la glorieta de un miércoles 9 de noviembre. Hoy lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado, el viento de Poniente hará subir las temperaturas. Por la mañana alcanzaremos pues, la máxima, igual que ayer, de unos 25 grados. Pero la nubosidad irá en aumento. Tenemos por ahí amenaza de Dana. A partir de esta noche podría escaparse alguna gota. Las tormentas se esperan. ...a partir de mañana jueves... ...según Bordonado... ...ahora tenemos 16,8 grados de temperatura... ...según el termómetro de nuestra estación meteorológica... ...de tele -Elch. ...la conservación del patrimonio monumental... ...no puede estar a expensas de una administración... ...pues, que tramita... ...los asuntos burocráticos de forma tan lenta... ...no se entiende que el convento de la Merced... ...lleve desde años...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 Pues bien, hoy en nuestra tertulia con los periodistas Sacramento Alvear y Genoveva Martín sobre las 9 y 20 de la mañana hablaremos de este y otros temas que marcan la agenda política local.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 Y el Elche Club de Fútbol en pleno mes de noviembre inicia ya su particular descenso a segunda división, volvió a perder anoche, cayó ante el Girona, ante el Girona en casa 1-2. El equipo solo pudo ofrecer una buena imagen sus primeros 20 minutos de partido, el resto fue un desastre, la afición despidió a su equipo con una sonora pitada. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan tres minutos de las ocho de la mañana, comenzamos el relato informativo contándoles que ayer se pusieron las cifras de los casos de violencia de género en la ciudad ...y es eh, preocupante que según la Concejalía de Igualdad... ...actualmente haya más de 500 casos en activo... ...atendidos por Policía Nacional Local... ...y Guardia Civil en todo el municipio... ...y es que se reunió la mesa de coordinación... ...para coordinación policial... ...para analizar los protocolos de actuación... ...y es que aunque hayan disminuido los feminicidios... ...han aumentado las denuncias... ...es una información que nos amplía... ...nuestra compañera Iciar Martínez... ...muy buenos días...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 Compromís ha mostrado su apoyo a la Fundación del Secretariado Gitano por su labor que realiza para la inclusión del pueblo gitano. Los ediles de Compromís se reunieron ayer con responsables de esta entidad y conocieron de primera mano las acciones formativas que llevan a cabo. Por ello ha mostrado su apoyo para que continúen y amplíen sus programas. Escuchamos a la portavoz de Compromís, Esther Díaz.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 Y más asuntos electoralistas. Moisés García es ya el candidato a la alcaldía por Podemos de Elche, después de celebrar primarias en el partido morado. García milita activamente en esta formación política desde su constitución y encabeza la lista formada por nombres como Anabel Mateu, portavoz de la formación o el responsable pedáneo. Paco Sempérez. Según García, la candidatura de Podemos trabajará para que pueda concurrir a las elecciones municipales formando parte de una coalición mayor con los partidos de izquierda del municipio con el fin de convertirse en una alternativa sólida al Partido Socialista. La candidatura de Podemos en Elche se ha conformado en torno al firme compromiso de llegar a un acuerdo de confluencia con el resto de sensibilidades y partidos a la izquierda del PSOE.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 Cambiamos de asunto. La marea rosa volverá a Elche el próximo domingo, 27 de noviembre, en la carrera de Amacmec, que se retoma tras dos años de pandemia. El pistoletazo de salida de esta popular carrera solidaria a favor de las mujeres con cáncer de mama será en el Paseo de la Estación. Se trata de un evento en el que la ciudad se vuelca. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 Hablamos de otra asociación, la de Diabéticos de Elche, porque el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que padecen 6 millones de personas en España, aunque se cree que hay el doble, aún sin diagnosticar, y ya han preparado las actividades para conmemorar lo que se van a desarrollar a lo largo de este fin de semana. El domingo, por ejemplo, en el centro de congresos, pues habrá una jornada con charlas, mesas redondas, stands informativos para visibilizar la importancia de la prevención la relevancia de contar con un diagnóstico y sensibilizar a la ciudadanía. Habrá diversos stands del Hospital Vinalopó, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, para informar de los cuidados, por ejemplo, del pie diabético y... Además, se mostrarán dibujos, los dibujos ganadores del concurso. Y el 12 de noviembre, en la pasarela del mercado, se realizarán más pruebas para detectar la diabetes de forma gratuita. La asociación, que lleva desde 1989 trabajando para reivindicar más recursos con el fin de facilitar la vida a las personas con diabetes, hace hincapié en sus programas educativos para la prevención de esta enfermedad. Escuchamos a Carmen Pizana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 que pasa o de se detecten aquellos casos que ahora mismo no tenemos constancia de ellos y que pueden ser en un nivel inicial mmm, ma, mejor controlables que una vez que aparecen con algún tipo de complicación. Además, el próximo 15 de noviembre, la Asociación de Enfermedades Raras de Ilche va a realizar por primera vez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 Cambiamos de asunto y nos vamos ahora a hablar del Candel, porque la Estación Experimental Agraria de Elche acoge el 29 de noviembre un curso técnico de especialización de promoción de los productos de la palmera datilera, una iniciativa en la que colabora la Concejalía de Desarrollo Rural para dar a conocer los nuevos usos de los productos que genera el dátil, que ofrece muchas posibilidades.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 La Asociación de Comercios Zona Universidad ha puesto en marcha un curso para fomentar el talento y la creatividad de los vecinos dentro de su programación de actividades para las fiestas navideñas. Esta primera edición de Acuna Talent se va a realizar a través de las redes sociales previa inscripción. Las personas o artistas que quieran participar deberán inscribirse en un formulario y enviarlo a la asociación que lo publicará en formato Reel.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 Y terminamos con un apunte cultural y es que la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad de Elche ha organizado un concierto para piano y voz con motivo del 80 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. La actividad se va a celebrar ...hoy, esta tarde a las siete y media... ...en el aula que la Universidad ha abierto... ...en la Plaza de Baix, en pleno Centro Histórico... ...los intérpretes son Manuel Ramos... ...Oriana Quintero y Juan León... ...que pondrán música a una selección de poemas... ...de Miguel Hernández... ...como Nanas de la Cebolla, Cerca del Agua... ...o El Sol, La Rosa y el Niño... ...a ritmo de Jazz, Swing o Paso Doble... ...el concierto contará además... ...con la colaboración del rapsoda Pepe Vergara...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 Atigo, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Palomano Elche, una cantera única.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 Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico. Encarrila el medio ambiente y tu salud. Encarrila Elch. Coge el carril bici. Elch 2030. La Ciudad Verda. Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elch.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 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRentine. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Perdimos la confianza, cada paso que se dio, cada paso que se algo dio más nos ayudó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vida entrega. ¿Cómo hemos cambiado, ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad. Janta, ah, ah, que nos ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad. Si sí, como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora de volver a sentirte a mi lado. tantos sueños fue cumplir, soñé de usarnos a vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. He si tú y yo queremos ...sigue los partidos del Elche Club de Fútbol... ...en la radio líder del deporte... Teleelch Radio Marca... ...101.4... ...cuatro minutos quedan... Al, ...para llegar a las ocho y media... ...y cuánto... ...cuánto que hemos cambiado... Paco Gómez, de la temporada anterior a esta. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si te refieres a nosotros, seguimos siendo los mismos. Si te refieres <risa> bueno, al Elche... <risa> al Elche Club de Fútbol. Parecen otras camisetas y parecen otros futbolistas, porque es tremendo, ¿no?, el... El tra la transformación absoluta de un equipo que bueno, no es capaz de ni siquiera competir Lo decía ayer Sergio Mantecón, secretario técnico Que ayer dirigió el equipo, que no les da para competir en primera Eso es muy grave, que lo diga el director deportivo del Elche Club de Fútbol Y por desgracia refleja la realidad Es que ahora mismo el Elche no es capaz de ganar ningún partido Se ha cumplido un tercio de la competición, 14 de los 38 partidos Y el Elche, pues cada vez está más cerca de segunda división. Y lo decimos en noviembre. O sea, no lo decimos en abril o en mayo, cuando mm. acaba la competición. Puede ser terrorífica esta temporada, ya lo está siendo, la del centenario. Y ayer, bueno, pues el, el espejismo de los primeros 20 minutos, donde el Elche salió lanzado con intensidad, agresivo. Balón al palo, luego gol de Paul Lirona al minuto 15, otro balón al travesaño, un remate de cabeza de Pere Milla que pudo ser el 2-0. Nos hacía albergar muchas esperanzas, pero es un equipo tan endeble, tan frágil y que defiende tan mal que a las primeras de cambio pues se hunde. Llegó el gol del Girona, empate a uno, afloraron los nervios, se llegó al descanso y en la segunda parte pues el Girona apretó el acelerador y hizo añicos la, la defensa del Elche que falla pues como una escopeta de feria. Es un equipo tremendamente frágil, eh, defensiva y sobre todo anímicamente y da la sensación de que nadie sea capaz o vaya a ser capaz de sacar esto adelante. Es verdad, quedan todavía 24 partidos, quedan dos tercios de competición, pero el Elche se hunde y ahora es muy difícil sacar esto adelante. Y bueno, pues sí. sin entrenador. Y yo creo que eso es lo que iba a decirte. Ya han pasado cuatro entrenadores. Esto, esto ya, el problema está en, en la mente de los jugadores. Sí, es totalmente. Es anillante. la mente. Ah, ah. Hay que cambiarla. Aquí hay que sí, traer a un psicólogo. Hay que traer un psicólogo, es verdad. Hay que traer un entrenador psicólogo. Ayer ya decíamos que el deseado está descartado. No es, eh, su representante, hablábamos con él ayer a media tarde. Vicente Forés nos descartaba que Bordalás fuese a venir, porque además se estaba marchando rumbo a, a Inglaterra para estudiar una oferta de, de la Premier. Y el problema es ese, que si hace un mes antes de fichar al Mirón ya estaba difícil, ahora mucho más. ¿no? Lo mejor que le viene a Lealcha ahora mismo es el parón por el Mundial, para limpiar la mente, para despejarla. Y el que venga pues, va a tener un, un duro trabajo, tiene que ser un valiente, es un, valiente un psicólogo, un coaching, eh, una persona que sea capaz, un hombre de carácter, que sea capaz primero de limpiar la mente de esos futbolistas y a partir de ahí bueno, pues, intentar ir ganando partidos y acercarse como pueda a, a, a, la, a las puestos de permanencia. Esto no es imposible, pero las, mientras las matemáticas no digan mm. lo contrario, pero es eh, una situación muy, muy difícil, muy complicada. Pues las declaraciones de Sergio Mantecón lo dicen todo, es verdad, pero no ayudan a, a que los jugadores se sientan mejor. Supongo que acabaron hundidísimos. Muy hundidos, muy hundidos, además... Bueno, pues fueron al centro del campo, sabían lo que iban a soportar claro. y, y soportaron la sonora pitada de la afición blanquiverde, que, bueno, pues eh, tuvo cánticos para Bragarnik, tuvo cánticos para ellos de que no se merecen esta camiseta. Uh. La afición estuvo espectacular, ¿eh? casi 18.000 espectadores teniendo la, en cuenta la hora, un día laborable a las 7 de la tarde, y desde el principio apoyando a tope eh, durante todo el partido hasta que ya en la segunda parte empezaron a verse síntomas de un equipo que. Bueno, pues baja los brazos, que anícame, anímicamente se hunde y a partir de ahí ya llegaron los pitos. Pero sobre todo fue al final, yo creo que estuvo muy respetuosa la afición blanquiverde, hasta el final donde hay que demostrar tu mmm, disconformidad con lo que estás viendo, ni más ni menos. Sí, porque, bueno, las nóminas de estos jugadores no son bajas. No, no, que va, son, son altas y algunos... Jugadores, estamos hablando de medias de 500, 1000, 1 millón y hay algunos de hasta 2 millones. O sea que estamos hablando de que eh, se supone que tienen que estar acostumbrados a soportar esta presión. Mm. Y Cristian Bragarniche, eh, en Argentina. Sí, ¿En sí. esta crisis? Sí, sí. ¿Grave crisis de leche? En Argentina, en Argentina. Y bueno, hoy decía el secretario técnico que iba ya a ponerse en contacto con el propietario para ver el tema de los entrenadores o del uh -huh. casting de, de entrenadores. Yo no sé si lo van a tomar con calma, pero es cierto que ahora tienen tiempo porque el partido de Copa, eh, que es ahora mismo lo que menos le importa a la entidad, pero habrá que sacarlo con orgullo torero porque es un equipo de regional preferente el que claro. va a estar enfrente. Eh, ese partido seguramente lo dirige Mantecón, luego darán la semana que viene unos días de vacaciones. O sea que van a tener, va a tener el club vale. semana y media para... Eh, uh -huh. elegir al nuevo entrenador y luego ya un mes de, de pretemporada. El próximo partido de la Copa del Rey, ¿cuándo es? Es este sábado a las seis y media. El Eche juega en, uh -huh. en Villarreal contra la Sociedad Deportiva Alcora. Villarreal. Uh -huh. Bien, y después del parón... ¿Cuándo el regreso del Elche al terreno de juego? ¿Cuándo, ¿cuándo va a ser? ¿El siguiente partido te refieres? Sí, el el próximo rival. El fin de, pues, Casi nada, en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Bueno, el, el... el Atlético también está eh, en sí. un momento delicado. Delicado, pero tercero o cuarto en la clasificación. <risa> ya, ya me gustaría estar delicado. <risa> Estando en la clasificación, el tercero. Ah, vale. O sea, decimos delicado, sí, pero es que el Atlético de Madrid es el supuesto natural, porque por presupuesto Madrid y Barça siempre, en sí. teoría, están por delante. Lo sí, que pasa es sí. que hace milagros y de vez en cuando gana una liga o una copa. Y ¿no? Joan, pero frente al Atlético creo que ha habido no, rivales lo... directos que han ganado, ¿no? Sí, en sí, no, temporada. a ver, el Atlético Madrid no está bien y se está discutiendo más que nunca el Cholo Simeone, mm. pero que me gustaría a mí que me criticaran estando en tercera posición. Por A mí también. O sea que, pero bueno, eh, el 30-31, ese fin de semana, el último de, con las uvas y las campanadas, el Elche jugará frente al Atlético de Madrid. Bueno, pues esperemos que dé las campanadas para una afición que no se merece este equipo. No, desde luego que no. Pues muchísimas gracias, Paco. Venga, nos volvemos otra vez a, a escuchar en tus próximas crónicas deportivas y en tu programa Che en Punta, porque hoy también tienes a todo gol. Sí, hoy tenemos a, a todo gol, eh, como el club... Cuando el equipo pierde, pues los futbolistas no dan la cara. Uh -huh. Imagino que será una, una política también diseñada por el propietario. Pues hoy contaremos, hoy sí, con el excapitán del Elche, Sergio Pellegrin, eh, porque él estuvo muchos años en la entidad. Uh -huh. Él ha conocido no este tipo de crisis tan galopantes, pero sí algunas, y nos interesa conocer su opinión. Sí, y a nosotros también. Estaremos atentos a, a Tel Elche. Esta noche el, a las pero, 10 y cuarto a todo gol, y bueno, yo ya a la 1 y 20... Analizaremos lo sucedido anoche en el Martínez Valero. Pues gracias, Paco. A ti, Hasta, luego. Hasta luego. Y nosotros vamos, nos quedamos ahora con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Delch.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 Y es momento, cuando son las 8 y 37, de conocer ese consejo de la empresa mixta iWestelch. En iWestelch queremos estar cerca de ti. Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749, de 8 de la mañana a 9 de la noche y también los sábados de 8 a 2. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas todos los días de la semana. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. IWes Elch. Cerca de ti. Traffic. Autoescuelas y formación. Patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balom, Mano Elche en Teleelch. Todo el pop latino Todo el pop latino Muy buena ¿Cómo, ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora va? con la música de moda Muy buena FM Infórmate en el 966 22 47 47 O en publicidad puntalcomunicaciones .com. ¡Qué puntalcomunicaciones.com Qué bien suena la muy buena Muy buena Todo el pop latino La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 8 y 34 y 38 minutos de la mañana. Es tiempo de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí nos espera, de lunes a viernes, eh, Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús Hola, buenos días, Rosmari. A esta hora de la mañana, ¿cómo estás viendo el tráfico en las pantallas? Pues eh, a esta hora comenzamos a tener un aumento del tráfico en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación El Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Llinadita la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante, y muy intensa en las calles Eduardo Fernández García y Mariano Soledolmos. Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante, en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la Avenida de Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la Avenida de Don Bosco, dirección Matola, y en los accesos a la Rotonda de la IUP desde la Circunvalación Sur. Circulación muy intensa en los accesos a las rotondas de la calle Mangranet... ...y retenciones importantes en la calle Teulada. Circulación muy densa en la avenida Almansa ...con retenciones en los accesos a las rotondas con la, con la Ronda Oeste... ...y con la avenida de Novelda. Y recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. Hoy no hay cortes de importancia... Y por último, recomendamos la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Y por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Eche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta.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 Pues después de la información sobre el tráfico rodado en el casco urbano de Elche hemos desplegado ya las eh, portadas de los principales diarios nacionales y hay una noticia que se repite. Y es, eh, por ejemplo, en el país es la tragedia de Melilla del 24 de junio. El país, en portada, eh, da dos claves tras analizar las imágenes, los vídeos sobre esa avalancha mortal que se produjo en territorio, no saben si en territorio español, y si se prestó asistencia sanitaria a las víctimas a un lado y otro de la frontera. En ABC, esas imágenes de los vídeos las trae en portadas y dice pruebas contra el ministro del interior marlaska el ministro ubicó en tierra de nadie una acción policial que nuevos vídeos sitúan en territorio español y el partido popular exige el cese y los socios de sánchez que interior enseñe las imágenes de la tragedia El Mundo, también eh, en portada, nos habla de esta noticia, Frente Común de Podemos, Escarra y Bildu, para derribar a Marlaska. Un vídeo de la tragedia en la que fallecieron al menos 23 migrantes en Melilla, ponen aprietos al ministro del Interior. Escarra Republicana se suma al Partido Popular para pedir ya su dimisión por mentir y dirigentes morados de Podemos dicen que no es un ministro progresista y Podemos lo fuerza a dar explicaciones en el Congreso y Moncloa critica la actitud de su socio y dice que no tiene explicación. Pues así están las cosas en las principales portadas del país ABC y el mundo. En cuanto a esta noticia hay otra y son las elecciones en Estados Unidos, el país trae en portada esa fotografía y dice que Estados Unidos libra la gran batalla por su democracia. Los estadounidenses votan en un país fuertemente polarizado. Trump planea anunciar su candidatura el próximo martes. Son las elecciones legislativas en mitad de mandato de Joe Biden en Estados Unidos. También eh, el país trae que España descarta construir un cementerio nuclear centralizado. El gobierno opta por almacenes en cada una de las siete centrales. ABC, además de lo de la tragedia de Melilla, también habla de Ayuso y dice que la Moncloa y Ferraz vuelven a centrar sus ataques en Ayuso para debilitar a Feijo. El Ejecutivo usa la rueda de prensa del Consejo de Ministros para criticar la gestión de la presidenta madrileña. El PSOE la compara con Trump y Bolsonaro y acusa al líder del Partido Popular de depender de ella. El mundo que nos trae además en portada, pues mm, a, hablamos de otras también y al igual que el país trae en fotografía las elecciones legislativas de Estados Unidos y dice en su portada que Trump usa la votación del midterm como un trampolín político aupado por el resultado de los sondeos en las legislativas prepara su candidatura presidencial. Veremos. También habla de que la sanidad supera a la inflación como principal preocupación en Madrid. El 54% de los madrileños señala que este es el problema más acuciante que tienen estos momentos en la comunidad madrileña. Otra de las noticias que trae el mundo es que el Gobierno pide a la banca que el alivio hipotecario alcance a más hogares y que Feijó se compromete a blindar por ley el 50% de clases en español en Cataluña. La razón, que nos trae la razón en portada? Pues las imágenes de Yolanda Díaz a Iglesias. Nadie nos va a decir desde arriba lo que tenemos que hacer. No desvela su futuro y arremete contra la política para dar titulares. Y el Partido Popular, otra de las noticias, liga su éxito al tándem feijóo Ayuso. Los varones demandan más fotos de los dos eh, frente a la estrategia de intoxicación de Moncloa. Génova entiende que la presidenta está obligada en Madrid a competir en el terreno de Vox ante las autonómicas. Es un repaso a las portadas de estos diarios nacionales. La Glorieta. El despertador de Elche con toda la información local. Hola, soy Organic. Després del sector Quint i el Pla, passem al Següen i Bel, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pon Nou i Carruso Oest. Amb la vostra ajuda, enmencaré totes els residus orgànics per a convertir-los en compostaje i contribuir des dels amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te resolem Es un missatge dute elche i Ajuntament delche. Ja saps tot el que es descompon al maró.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 A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche.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 Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. La glorieta con Rosmar y Alonso. I was La Asociación de Enfermedades Raras de Elche ha organizado por primera vez para el próximo 15 de noviembre una jornada en el Centro de Congresos con la que pretenden dar visibilidad y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades poco frecuentes y de sus familiares. Pues bien, para hablar de esta jornada y de este objetivo y de la propia asociación, contamos con el miembro de la Junta Directiva, responsable de Comunicación y Marketing de esta entidad, David Muñoz, quien también es padre de un niño con una enfermedad rara. Muy buenos días, David. Hola, muy buenos días. Las enfermedades raras en Elche, ¿qué incidencia tienen en la población? Pues la, concretamente en Elche, nuestra asociación cuenta con un total de 80 asociados, a pesar de que somos de muy reciente creación. Afectados son 30, 26 niños y 4 adultos. ¿Y cómo es el día a día de estas familias? Pues eh, yo te puedo hablar de mi experiencia por la afección que tiene mi, mi niño, Y el día a día es, eh, pues bueno, normalmente solemos decir que es algo caótico. Todos tienen sus problemas, todos tienen sus afecciones, les afectan en su día a día y eso hace que nosotros cada día sea una lucha con ellos. ¿Y económicamente las enfermedades raras están todas cubiertas en, la, en nuestro sistema eh, público sanitario? Todas no. Existen aproximadamente entre 8 y mil enfermedades raras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 basándose pues, en las enfermedades de los pacientes. Pero yo te digo que es algo complicado. ¿Qué se tarda en diagnosticar una enfermedad rara? Por ejemplo, en tu caso. En mi caso se tardó alrededor de unos 3-4 años. ¿Tenéis un diagnóstico a los 3 años, al cabo de los 3 años, el diagnóstico es certero? El diagnóstico es certero debido a la prueba diagnóstica que se le ha realizado al niño. Entonces sí que tenemos ya un diagnóstico certero. Se tarda tanto tiempo por, eh, claro, las variantes que son genéticas. ¿Ocurre con frecuencia a otras personas que se tarde tanto? Sí, de normal eh, se estima alrededor de unos cuatro años para tener un diagnóstico. ¿Y qué consecuencias tiene este hecho? Pues el hecho de no tener un diagnóstico eh, hace que la mayoría de los casos, podemos decir todos, eh, no se puedan solicitar recursos que sean necesarios para la persona afectada. Es decir, para que te puedan conceder una discapacidad, que es lo que te abriría camino a solicitar recursos para la persona afectada, es necesario que haya un diagnóstico. ¿Cómo fue el tema de la pandemia? Con los hospitales tan llenos, ¿cómo fue ese impacto sobre las personas como vosotros, con, con niños o afectados por enfermedades raras? El impacto fue nefasto, Ten en cuenta de que debido a la mmm, imposibilidad de movilidad pues hubieron muchos niños que no pudieron recibir correctamente su tratamiento. ¿Y ahora cómo estáis? Actualmente, yo en mi caso, estamos eh, bastante, mucho mejor que en comparación. Ya el hecho de poder recibir los tratamientos que requiere mi hijo de manera presencial ...pues han dicho que vaya ganando esa calidad de vida que necesita. Claro, porque eso es lo que intentáis conseguir, garantizar calidad de vida... Eh, ...de las enfermedades raras, ¿hay algunas que se curen? Algunas tienen cura, pero con determinado tratamiento... ...que actualmente pues está todo en una fase de investigación. No está del todo aprobado y podemos decir que realmente eh, mi caso hijo la enfermedad rara que tiene es incurable tiene tratamientos paliativos pero no se va a curar nunca y qué recursos necesitáis pues nosotros concretamente dada la patología que es multiorgánica es decir eh, en el caso de mi hijo le tratan varios órganos de su cuerpo que son los afectados de esta enfermedad y claro tiene su especialista aquí hemos tenido que solicitar al centro de referencia, el San Joan de Déu de Barcelona, que le hagan el seguimiento de la enfermedad. Hemos hablado de tu caso, que puede ser el ejemplo de muchos casos más, pero vamos a hablar de la asociación, porque habéis eh, puesto en marcha esta primera jornada. ¿Cuáles son los objetivos de esta jornada, David? Pues el objetivo principal es dar esa visibilidad eh, de las carencias que hay y... ...en sanidad y en educación... ...tratar de que vean realmente la inclusión que necesitan... ...todas estas personas que están afectadas por una enfermedad... ...y sensibilizar sobre el problema diario... ...que conlleva tener esa enfermedad rara. ¿Y cómo la habéis organizado? ¿Qué contenido tiene la primera jornada? Pues en esta primera jornada el contenido es variado... ...hemos conseguido reunir eh, altos cargos... ...tanto en educación como de sanidad... Y luego tenemos también el acompañamiento del presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y eh, Jorge Cruz, presidente de la Casa de Sofía. La Casa de Sofía es un instituto para el manejo interdisciplinario de las enfermedades minoritarias. Se realizará en el Centro de Congresos si y contáis con el apoyo de la Administración Pública más cercana, el Ayuntamiento. Sí, correcto. De hecho, gracias a ellos podemos eh, llevar y ejecutar esta jornada. Sin su ayuda hubiese sido casi prácticamente imposible. Has comentado que la Asociación de Enfermedades Raras de Elche se ha constituido recientemente. ¿Cómo ha sido? Pues el día 28 de febrero, que es el día que se conmemora las enfermedades raras, eh, bueno, sucedió tras la lectura del manifiesto de ese día, eh, empezaron familias a ponerse en contacto con las dos principales familias fundadoras de la asociación, que son las que apoyaron y colaboraron ayudando a estas familias pues, eh, a, pues a tener un poco más de conocimiento sobre los pasos a seguir para pues, diagnósticos de enfermedades raras, bueno, su situación diaria. Luego, en marzo, eh, crea a título personal eh, la asociación, se le dota de, personal, de personalidad jurídica, y luego ya en junio queda totalmente inscrita y registrada. ¿Y cuál es la sede? La sede, actualmente no disponemos de ella. Estamos en, en proceso de tener una sede física para albergar pues, todo lo relacionado con la asociación y, y sus socios. ¿La jornada del martes 15 de noviembre es abierta, es gratuita? Sí, totalmente. ¿Y cuál es el horario? El horario lo tenemos desde las ocho y media de la mañana... Que estaremos recibiendo a todos los asistentes y personalidades de las administraciones y finalizaremos a las 2 de la tarde. Bien, pues es la primera jornada de esta asociación que se ha constituido este año para mejorar la calidad de vida de las eh, personas con enfermedades raras y de sus familias. Y una de sus principales reivindicaciones, ¿con qué nos quedamos, David Muñoz, con la investigación? ¿Esa es la puerta a la esperanza? Sí, correctamente. La investigación temprana y la atención temprana a pues, estas enfermedades que cada día surgen más habitualmente de lo que nos pensamos. Afectan a más población diariamente de la que nos podemos imaginar. Pues muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate, la asociación de más de 50 empresarios y profesionales que de manera periódica se reúne para desarrollar su red de contactos y generar negocio con más de 5.500 referencias profesionales y 4 millones de euros generados. Visita nuestra web reimpulsate.org. Reimpúlsate, colaborando para el éxito.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 en Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9 en punto de la mañana. Hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Hoy es miércoles 9 de noviembre. El viento de poniente hará subir las temperaturas de nuevo. Por la mañana alcanzaremos una máxima de 25 grados, como ayer. Pero la nubosidad irá en aumento y a partir de esta noche podría escaparse alguna gota. Y tenemos amenaza de dana. Las tormentas puede que aparezcan a partir de mañana.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 O que el molido del Real esté esperando desde hace años a que alguna empresa pueda optar al proyecto de restauración tras el fracaso de dos concursos públicos. Y ahora, ¿qué puede ocurrir con el Palacio de Altamira, que ha sufrido desprendimientos en su fachada de la Torre del Homenaje? Pues hoy, en nuestra tertulia con los periodistas Sacramento Alvear y Genoveva Martín, en cuestión de minutos, abordaremos este y otros temas que marcan la agenda política local. People tell me to do So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen Two thousand miles I roam Just to make this dot my home Now I'm just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 También el equipo de gobierno ha anunciado que por la vía de urgencia y con fondos propios va a comenzar esa reparación de la fachada de la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira para evitar nuevos desprendimientos. Y el Partido Popular ha exigido un transporte de bus digno para las pedanías. Denuncia que hay paradas que no son accesibles para las personas con movilidad reducida.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan tres minutos de las nueve de la mañana comenzamos el relato informativo hablando de las cifras de los casos de violencia de género que hay en la ciudad y que preocupan porque, según la Concejalía de Igualdad, hay más de 500 casos en activo atendidos por Policía Nacional, Local y Guardia Civil. Ayer se reunió la Mesa de Coordinación Policial para analizar los protocolos de actuación y es que, aunque hayan disminuido los asesinatos, han aumentado las denuncias. Es una información que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Y sobre la partida presupuestaria que aprobó el Pleno en mayo de este año de 300.000 euros para rehabilitar las cubiertas y las zonas más deterioradas del viejo convento de La Merced, del convento de Las Clarisas, señaló que está eh, tramitándose y que el equipo de gobierno está pensando qué uso dar a este convento. Procedimiento administrativo para eh, poder llevar a cabo esa reparación de las cubiertas de La Merced y sobre todo pues, a las pensas también de que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 Y cambiamos de asunto. El Partido Popular exige un transporte público digno para las pedanías. Según el portavoz y presidente del partido, Pablo Ruz, a día de hoy el servicio de autobús es deficitario y poco accesible porque las personas con movilidad reducida no pueden hacer uso de él. Por eso ha exigido al equipo de gobierno que solucione cuanto antes este problema. El servicio de autobuses a las pedanías es la mejor muestra de la desidia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 Bien, Clave Electoral, les contamos que Compromís ya ha iniciado una serie de reuniones con entidades. Concretamente, sus dos concejales mostraron ayer su apoyo a la fundación del secretariado gitano por su labor que realiza para la inclusión del pueblo gitano. Eh, Felipe Sánchez y Esther Díez, acompañados de otros responsables del partido, se reunieron con responsables de esta entidad y conocieron de primera mano las acciones formativas que llevan a cabo. Por ello, han mostrado su apoyo para que continúen y se amplíen sus programas. Escuchamos a Esther Díez.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 Y Moisés García es ya el candidato a la alcaldía por Podemos, Elche, después de celebrar primarias en el partido. García milita activamente en Podemos desde el inicio y encabeza la lista formada por nombres como Anabel Mateu o Paco Sempere. Según García, la candidatura de Podemos trabajará para que pueda concurrir a las elecciones municipales formando parte de una coalición mayor con todos los partidos de izquierdas para convertirse en una alternativa sólida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 Gracias, Marga. Y ayer, Aspanion firmó un convenio en el Ayuntamiento para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de los niños oncológicos. En Che han ayudado ya a 92 familias afectadas para colaborar en la atención psicológica y emocional, tanto de los menores como de sus familias. La asociación Aspanion recibirá por este convenio, convenio 8.000 euros del Ayuntamiento, que servirán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 Y también lo acabamos de escuchar, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que padecen 6 millones de personas en España, aunque se cree que hay el doble aún sin diagnosticar. La asociación ya prepara actividades de cara a este fin de semana. El domingo en el Centro de Congreso se llevará a cabo una jornada con charlas, stands informativos y mesas redondas. Y el, antes, el 12 de noviembre, en la pasarela del mercado se realizarán más pruebas para detectar la diabetes de forma gratuita. La Asociación de Elche lleva desde 1989 trabajando para reivindicar más recursos con el, con el fin de facilitar la vida a las personas con diabetes y también para desarrollar programas educativos para su prevención. Escuchamos a María Pizana, presidenta de la Asociación. Sí.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 ...o de que se detecten aquellos casos que ahora mismo no tenemos. Y terminamos ya, la Cátedra Miguel Hernández ha organizado un concierto... ...escrito para piano y voz con, con, con motivo del 80 aniversario... ...de la muerte del poeta Miguel Hernández. La actividad tendrá lugar esta tarde a las 7 y media... ...en el aula cultural que la Universidad de Elche ha abierto... ...este verano en la Plaza de Valls, en pleno centro histórico. Los intérpretes serán el músico Manuel Ramos, Oriana Quintero y Juan León quienes pondrán música a una selección de poesías de Miguel Hernández como Nanas de la cebolla o Cerca del agua, a ritmo de jazz, swim o paso doble. El concierto además contará con la colaboración del rapsoda Pepe Vergara. La Glorieta, con y Alonso sky.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 Previa en Wallscar.es para un trato de calidad y personalizado. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida?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 que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y material de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, Ferretería y Suministros Industriales La Llave, Concepción Arenal 165 con parking para clientes y ferreterialallave.com Más de 100 años a tu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 Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos con nosotros a quienes hemos anunciado desde las 7 de la mañana, a los periodistas Genoveva Martín. Muy buenos días. Hola, muy Espera, Geno, no se te escucha. A ver, a ver, ¿ahora? Buenos Hola, días. Muy buenos sí, días. ahora se te escucha perfectamente. Y junto a ella está el periodista Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento. Hola, muy buenos días. Bien, pues... Lo estamos diciendo. Ayer en la tertulia política le preguntamos al concejal que representaba al equipo de gobierno, al concejal socialista Ramón Abad, qué pasaba con el Palacio de Altamira, que ha habido un nuevo desprendimiento. Él aquí mismo explicó que se habían pedido dos subvenciones para rehabilitar el Palacio de Altamira, que han sido denegadas y que ahora saldrán pues, de las arcas municipales ese dinero que se necesita, para eh, mejorar ese tapial donde eh, se han producido desprendimientos y eh, que ha provocado que se acordonara parte de, de la calle de Traspalacio para seguridad de los transeúntes. Bien, el Partido Popular puso el grito en el cielo, dijo que un monumento más que se añade a la lista de todos los que están pues, deteriorados y esperando a esa financiación para ser rehabilitados. Bien. ¿Qué opináis vosotros de la gestión que está haciendo a cabo el equipo de gobierno de su patrimonio? Y os veo con unas ganas de participar. Venga, no, Sacramento. No, no, no, no, es una cuestión de ganas. Esto es, lo, esto es lo de siempre. En este ayuntamiento, mientras exista pimesa, aquí no hay ningún problema. Lo único que pasa es la tontería que hacemos de no conseguir subvenciones que son por determinadas cosas de imprescindible recurso. O sea, esto lo tenemos que tener... Por parte de cualquier administración. La misma administración que nos prohíbe tirar la fachada del progreso sería la misma administración que debe poner aquí millones para arreglar esto. Claro. Pues no nos hacen ni caso. Bueno, a mí me gustaría saber si es que no nos hacen ni caso o, es o que no, no presentamos se piden. las subvenciones cuando hay que presentarla eh, con la serenidad que hay que hacerlo porque nos ha pasado con otras subvenciones. Me acuerdo yo, eh, a, nivel, a nivel europeo, me parece, en una ocasión, hubo que hacer dos veces las cosas, etcétera, etcétera. Geno, nos ha pasado con ex exhumaciones, nos ha pasado con fiestas, <risa> nos ha pasado con tantas sí, sí, cosas sí. que ya parece una cosa ridícula. Porque vamos, pues, ¿sabes por eso cuántos que digo... hay en el ayuntamiento trabajando? No, ya, ya. <risa> es una si es barbaridad la, de gente. Es la mayor empresa de él, sí. Pues entonces... Bueno, las culpas son de los técnicos o... Yo de... creo que es un poco bueno, todo. Yo, eh? Sí, yo es también. Un poco, es un, poco, es, un poco, es un lío. O sea, están en un lío que yo creo que no se aclaran realmente. Es decir, porque el técnico también debe, debe fiscalizar lo que hace el político y debe orientar al político sobre las cosas que hay que hacer. Entonces, claro, llegar a esta situación tan extrema de que no conseguimos subvenciones para cosas tan fundamentales como esta y además de departamentos de la Generalitat, por ejemplo, que están involucrados pues, todos los días, están aquí metiéndonos claro, el dedo en el Eso ojo, está al lado. Claro, dice, oye, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué, ¿qué estamos no, haciendo? Efectivamente. Yo creo que también es una mezcla. Quizás, quizás... ...los concejales pues eh, no manejan bien algunos concejales sus áreas... ...es verdad que los concejales no son técnicos, puñeta... ...para eso tenemos la plantilla que tenemos... ...entonces el problema es cómo sacarle el rendimiento que hay que sacarle... ...a la plantilla del ayuntamiento, a los técnicos... Es que, primero, que no voy a decir que no están a la altura, porque seguramente tendrán la formación que tienen que tener, pero ahí no hay nadie que fiscalice nada, por lo visto. Entonces, ¿un concejal? Pues es verdad que un concejal no puede estar absolutamente en todo, pero hay, hay alguna concejalía que funcionan. Bueno, vosotros decís, en el caso del Palacio de Altamira, son las subvenciones que no se piden o que se pierden o que se rechazan. El no caso lo sabemos. Es que no es la primera vez. Efectiva, y, y no lo sabremos, porque creo que, bueno, no, pues. <risa> eh, hay que echar la tierra que se está cayendo de la fachada y hay que echarla <risa> para <risa> taparlos. Habría, claro. habría que fiscalizar eh, eh, las subvenciones yo. que se han perdido. Eh, ¿Y por qué? ...dónde está el problema, porque también la reorganización... ...de determinados departamentos puede que esté ahí me, el problema. Yo me acuerdo que cuando entró un, alcal un alcalde de Elche... ...que además trabajó bastante, en la primera entrevista le pregunté... ...si le iba a poner el cascabel al gato, es decir... ...¿cómo iba a fiscalizar todo este funcionariado, etcétera, etcétera? Y me dijo, por supuesto... Cuatro años después le hice la misma pregunta cuando ya venían las otras elecciones y me, y, y me lo dijo claramente, no he podido con ello. O sea, sí, por Dios, que es un mamotreto esto. Bien, pero alguien tendrá que empezar, porque es que si no estamos siempre en pérdidas, es que si no al final a este pueblo, le va, a, a cada ciudadano de aquí nos va a costar un dineral mantener ya, pero, esas estructuras eh, que no hay forma exacto, de... Exacto, pero además ¿no? es que es lo de siempre, yo pague yo. Ya, ¿Eh? ya. Cuando ya no hemos llegado donde tenemos que llegar, al final lo pagamos nosotros. Bueno, y hay también subvenciones que se devuelven, como el caso del convento de la Merced, que os habéis olvidado, exacto. que eso es aún más grave. Pero en el caso del convento de la Merced, también se le preguntó ayer al concejal Ramón Abad eh, qué pasa con esos 300.000 euros que se aprobaron en el pleno del pasado mes de mayo para remodelar o rehabilitar las zonas más deterioradas del convento de la Merced. Su respuesta, estamos tramitándolo. Os la voy a poner, a ver eh, si os convence, porque la, la he estado poniendo, pero no sé si vosotros habéis escuchado el programa, Mien que seguro que no, no porque creemos. os habéis levantado a las nueve de la mañana, ¿no?, para venir a las No, 9, a las nueve ¿eh? no, porque no me da tiempo. A las siete yo estaba en el primer sueño. Venga, os voy a poner, os voy a poner la, las declaraciones de Ramón Abad. Un procedimiento administrativo para eh, poder llevar a cabo esa reparación de las cubiertas de la Merced y, sobre todo, pues, a las pensas también de que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 Negro como el hábito. <ríe> Hombre, como la hábito. suerte que hemos tenido es que de momento no ha, llevo, no ha llovido de forma catastrófica. Bueno, las lluvias vienen mañana, <ríe> pues Ya ¿eh? está. entonces mañana. ya veremos las cubiertas y todo lo que había ahí, cómo va a reaccionar el proyecto no ha salido adelante es una, es, es una cosa que un político no puede no. decir realmente. Es decir, porque si tú eres el que manda y el que decide, los proyectos salen adelante. Tú por lo menos lo planteas y lo peleas y lo luchas y vas a por ello. Exacto. Os tengo que recordar, como decía Geno, de esto lo pague yo, eh, todavía estamos por los millones de la, de la universidad. Aún el, el, el señor presidente de la Generalitat nos engaña cada vez que viene con el, con el mismo tema. Y somos el único pueblo que paga esas cosas. Es que, ya digo, no es comprensible, ¿no? A ver, tenemos el convento de la Merced, tenemos el Palacio de Altamira, tenemos la Basílica, tenemos el, la fachada de Ríos del Progreso, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, que está, sigue sin abrir, tenemos, tenemos un montón de cosas. El Molí del Real. El, el Molí. Molí del Real, que tiene... Con dos grave. adjudicaciones desiertas. Y, y grave peligro, ¿eh? Grave claro. peligro, Una ¿no? grieta que se agranda, ¿no? no. ¿no? Y, y, y junto al Molí Real, el resto de la fachada del río, que sí. se nos está yendo. Entonces, sí, a ver. Pero parece que los socavones del de barrio Porfirio Pascual y del puente del Bimilenari ya se están reparando, además, con fondos de emergencia. Pues bueno, ya otra vez fondos de emergencia, <risa> ya, ya, estamos, ya estamos con los mismos. Pero sí, lo que hay que haber hecho es un proyecto... De, de los movimientos de tierra de la ladera profundo, serio y contundente. Pero si se ha hecho ya, no, porque, el estudio geológico. Pero, si, pero si, tú rellenas, si tú rellenas, mañana se va a volver a mover. Es si que se ha movido la losa del puente. Claro, la losa del puente si se ha movido. Si sabemos exactamente lo de qué está, está hecho la ladera del río. Puñeta, cuando se hizo el puente del Bimillenari, ¿qué pasa? ¿Que no hicieron los estudios geológicos que había que hacer? Porque es lo que dice él. Ya veremos lo que pasa con el puente, ¿eh? No lo tengo tan claro yo tampoco. Claro, eh, a mí me dicen, te voy a regalar un piso en la ladera del río. Digo, no déjalo, va. Pues sí, bueno, nos van a regalar un mercado definitivo en la ladera del eso río. Es otra, perfecto. Algún día te, a lo mejor lo encontramos en la desembocadura <risa> del río. Yo, yo creo que con el, con el tema del puente vamos a, a luchar contra Bilbao por aquello que decían, de no hay en España puente colgante más elegante que el de Bilbao. Pues el de Elche va a ser igual. Vamos a tener que poner una pasarela. <risa> <risa> para no, hombre, poder transitar los coches. Hombre, nos reímos, pero es patético. Es decir, a, algo, pero vamos bueno, a ver. Algo, algo está pasando. Ya, pero Ramón Abad le estaba reprochando ayer al representante del Partido Popular que era apocalíptico, agorero, de decir que el patrimonio, poco más o menos, que se iba a caer. ¿Vosotros estáis en la misma, no, en no. La misma línea no, que el Ramón, Partido no, Popular? No, yo somos fachas. <risa> bueno, estamos no. hablando de fachadas, ¿no? Exacto. Hombre, no. Yo creo que, evidentemente, por parte de... ...de Pablo, se está subiendo un tono que a veces... ...pues supongo, supongo que no corresponde pero a mí... ...eso me da risa... Es de decir, eso es el apocalipsis y no sé qué, no sé cuánto. Pero, hombre, gran, tiene razón en muchas de las cosas que dice. Sobre todo del patrimonio. Hombre, claro, en patrimonio me refiero. Lo demás ya vamos a dejarlo estar. Pero en patrimonio es verdad. ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación? Bueno, ellos proponen realizar un patronato municipal del patrimonio Ahora, Vamos a crear otra comisión. A ver, primero, vamos a crear otra comisión. Sí, sí. Bueno, el algunos hablan de que a lo mejor sería mejor una fundación. Venga, dejaros ya de puñetas. De... Mira, yo, yo recuerdo también, como decía Geno, que hubo un alcalde, que no sé si sería el mismo que no pudo arreglarlo al final, <risa> que decía que yo que venga tal jefe de sección a verme mañana a la alcaldía. Y el jefe de sección entraba temblando literalmente a ver lo que le decía el alcalde. Cierto. Y eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Entonces le dice, no, no, mire usted, yo le dije a usted que hiciera esto, ¿está hecho o no está hecho? No me, no, ya está, no está me dé más, no más excusas. Claro, el problema que hay es que el que entra de funcionario es funcionario de por vida. Vale. ¿Carlos González manda? Se supone oh, pues que debería que, mandar. Para eso claro, está elegido. Para eso está ahí elegido. Y, y, por cierto, no es el mayor problema sus socios de gobierno, ¿eh? No. Es el, el, el problema para los de urbanismo. para Eso sí que es un problema los socios de gobierno haciendo carriles bici y tal. Pero para el resto de los temas... ...mientras sigas dando dinero... ...para lo que están los socios de gobierno... Eh, ...tranquilidad... ...es como el gobierno de la nación... ...tú suelta a perras... ...que esto... ...aquí ningún problema... ...no... ...vamos contra ti... ...pero no nos movemos del sillón... ...no, pero de todas maneras... ...yo creo que también... ...en la pregunta se refería a otra cosa... ...no es que ya... Eh, ...su socio de gobierno... ...marque la política... No. ...porque no es así... ...creo... ...en algunos aspectos sí... ...en otros no... ...para eso es una coalición... ...sino si él... ...tiene el cuajo de gobernar de verdad porque tú, el alcalde del que hablabas sí. eh, tenía, tenía narices y, y, aún, este, así, y, y este, aún así seguimos con los y 43 este, millones de pero se supone, se supone que Carlos González es su discípulo ah, pero los discípulos a veces, a veces decepcionan a los maestros Eran los, delfines, eran los delfines que tenía. Tenía claro. uno que se fue a las cortes y el otro que se hizo claro, alcalde. pero esto... <risa> Son cosas de la política. de Esto sí, sí, por votación popular. Claro, Lo he decidido claro, yo. claro. No, cuidado. Eh, yo creo que, que es una cuestión de carácter también y de preparación. Es decir, no voy a entrar en la preparación del alcalde, pero creo que su carácter no, no es el mismo carácter que su mentor. Vale. Pero sí tiene mucha más popularidad, ¿no creéis? Hombre, sí. no me claro. extraña, está todo el es día en la portada. Y... Mucho más, eh, sí más claro, claro. Es decir, y está pero... en todos los araos. Sí, Exacto, sí, sí. pero luego, como dicen algunos de sus concejales en Petit Comité, te dice sí, sí, sí, y luego va a ser lo que le da la, la gana. gana. Claro. <ríe> o sea que, bueno, dejamos... Bueno. Dejamos la, la figura gema del sí. alcalde porque tenemos hasta, fijaros, es el candidato socialista, tenemos meses para hablar de ello hasta las elecciones y vamos a hablar precisamente de la utilidad de este alcalde y de su equipo de gobierno y de su coalición a la hora de poner en marcha otro asunto importantísimo para nuestro patrimonio como es la ley de protección y promoción del palmeral aún no han conseguido constituir el patronato. ¿Y lo que Se les pregunta y dicen que en breve, que están viendo a quién van a proponer. Ayer se le, pregun le preguntamos a Ramón Abad eh, qué pasa con el patronato del Palmeral después de un año de, de, de entrada en vigor de esta ley y ha dicho que todavía están proponiendo a los candidatos que tienen que formar parte de ese organismo. Bolines. Mira, yo eso ¿Qué, lo veo... ¿Qué pasa, no? Con una la, cosa hombre, de entretener a la gente y de no Perdona, no eso, con esa efectividad quiero un, patro, un, un patronato del patrimonio. <risa> sí, sí. <risa> bueno, vamos a crear todos los patronatos que haga falta. Mira, hay, hay, yo, hay dos cosas que me sorprenden enormemente de este pueblo. Y uno de ellos es, eh, toda la mayor parte de la bronca sobre el mercado central que pretendía hacer uh -huh. el PP es la afección al bien cultural sí. del misterio. Que porque iba a pasar unos, unos coches por una calle concreta, que todos los, días, todos los años del misterio se cierra esa calle y nunca pasan coches y tal, uh -huh. eh, bueno, pues fue un motivo eh, de guerrilla, de ir a Madrid al Icomos, este o no sé cómo se llamaba, a, sí, a pedir informes y a hacer de todo. Y sin embargo, eh, estamos ahora empezando a hablar de que el sitio donde se representa el misterio se puede caer a trozos. Uh -huh. Y la basílica hay que arreglarla. Y el momento de que caiga el primer ladrillo dentro del templo, se acabó. Problemas. Porque si cultura de la Generalitat pues, claro. es capaz de tocar una puñetera calle o una puñetera casa, pues imagínate lo que va a hacer con un monumento como es la base del misterio del Che. Y el otro patrimonio es el Palmeral. Que sí, eso es otro Y estamos tocado. donde... A, a, a, aquí hemos venido. Ala, ala, a ver, ¿quién Yo, lo arregla? Oyéndote, es, estaba, se me ha ocurrido pensar que, pero, vamos a ver, la, la Generalitat está a 200 kilómetros. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces, desde Elche, en pegar un golpe sobre la mesa de unas puñetera vez y de exigir lo que hay que exigir siempre, No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Bueno, eh, se puede entender porque parece ser que los presupuestos autonómicos de la generalitat de 2023 sí, son buenísimos. No, ah. eh, según el SOE no. Ah, vale. eh, Son muy buenos. Eh, se puede entender porque eh, Chimoputz viene cada dos por tres a Elche para anunciarnos eh, el centro claro, de envejecimiento, el factor eh, el learning eh, oh, y ahora pues el pago de la deuda. O sea que que parece que eh, intenta este equipo de gobierno convencernos de que no se portan tan mal al a, gobierno valenciano. Porque bueno, pues somos que... del mismo partido, entonces claro, no podemos entrar claro, en guerras porque somos claro, no personalmente más de lo que parece. Pero luego entonces, el ninguno claro, hacia la tercera ciudad de la comunidad valenciana es tremendo. Es monumental. Claro. Entonces, no vayamos a decir que toda la culpa es de la Generalitat. No, porque no. el gobierno de España, a la hora de los presupuestos, a Alicante, que es la tercera más aportadora, resulta que ha sido la penúltima no, o no sé qué. la última. O la última. La última. La última. Claro, es que es una cosa, es de decir, es increíble. No sé sí, ahí los socialistas del Che no han podido defender esos presupuestos generales del Estado. Veremos cómo acaba la iniciativa del Partido Popular Emprendida de esa campaña para que se mejoren y se presenten enmiendas. Lo Último que pudimos escuchar es a Alejandro Soler diciendo que iban a enmendar sus presupuestos Hombre, para mejorarlos. Ojalá consiguieran Está inversiones. en Madrid, ¿no, Alejandro? Sí, Va y viene. Claro, es que eso es lo que me sorprende. ¿Qué es lo que pasa para que una ciudad que además uh, tiene una importancia fundamental económicamente hablando en la provincia de Alicante, bien. lo ha tenido siempre y, y lo continúa teniendo, No seas capaz, como tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, de sacarle a los gobiernos autonómicos todo lo que tiene que sacarle. Y además de sacarle, a obligarlo a cumplir con las promesas. Porque a mí me encanta que venga Chimobopú cada diez días. Día. De aquí a junio yo le daba una habitación en el huerto del cura, porque más o menos lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque ahí sí que se reconoce la importancia de Elche que es tercera ciudad, bueno, si se pierde la selección en Elche, mala barraca. Sí, Exactamente. Mal, eh, mal. Tú has dado en el clavo ahí, has puesto el dedo en la llaga. Ven, vamos a darle una habitación en el huerto del cura a Chimo y otra a Carlos Mazón. Están viniendo mucho, ¿eh? Sí, aquí pasa algo. Las encuestas dirán no. que Elche es fundamental. Sí, pero clave. Chimo Push, no, a ver, yo que de Abogado del Diablo, Geno, ¿eh? pero Chimo Push sigue prometiendo los 43 millones de, ¿Sí? la, del, de la universidad y el Carlos Mazón dice que 45 pone para un centro de congresos cuando es esto resuelto. El resuelto de la expropiación, sí. me refiero, ¿no? Y, tus... Pone y claro pues, a ver, ¿Y tus hay... ojos <risa> que lo vean. Bueno, pero la diferencia está ahí. Yo, en cuanto tengáis eso, estoy aquí, os, os hago el Palacio de Congresos. Y mientras tanto, el otro Yo te prometo que te voy a dar los 43 millones de... Claro, hay una batalla electoral ahora que ya veremos a ver en qué acaba y cómo acabamos nosotros claro, la batalla electoral, claro. porque esa va a ser bueno, otra. Bueno, eh, dentro de poco veremos, porque todo esto, todas estas críticas se pueden apaciguar eh, a los gobiernos valenciano y, y español por la escasa inversión, se pueden mitigar si finalmente el Che es sede de la Agencia Espacial bueno. Española, porque parece que esa candidatura pues, va a ser nuestro te eso próximo el, tesoro eso, sí pero bueno, según el alcalde claro pero son son no sé si son 19 ciudades 19 al final ciudades sí, y 20. 20, y 20 en total claro claro claro eh, entonces tengo serias dudas hay alguna que han trabajado en la candidatura mucho más eh, que muchísimo nosotros. más que nosotros nosotros qué eh, Se nos ha ocurrido. Efectivamente. Y diez días antes. No es cierto eso. Te voy a explicar por qué. Bueno, Porque dime. una ciudad que venga año tras año tras año tirando todos los cohetes que tiramos nosotros en la la Alba <risa> <risa> tiene derecho a ser sede de la Agencia Espacial. Y más cuando tenemos la Almiura, que de algún sitio habrá que lanzar el cohete nuestro, este de aquí. Bueno, de, bueno, de tan bueno. bueno de, los... de Huelva o de Teruel? Teruel, claro. Es que. De Huelva, te... ¿eh? Esa, por eso las dos. Pele de Space si os fijáis, eh, no se puede pronunciar por la candidatura de Elche aunque sea una empresa ilicitana A ver, porque no, se trata, está... no se trata del lugar donde dispara, se, se, se va a disparar a Elche el cohete, se va a hacer las prácticas allí porque está lejos de cualquier aeródromo de cualquier cosa tal, Teruel existe, Teruel existe sigue siendo sí, sí. <risa> la pregunta sigue siendo viable, es evidente es por, por la falta de tráfico aéreo que hay claro, concretamente claro. en esa zona, no por ninguna otra por razón Por eso no se le autorizó aquí en pero el aeropuerto desarrollo, delante. el estudio, la planificación Todas estas cosas sí que se puede hacer aquí, sí. igual que ellos están trabajando aquí en, en, en el Che, preparando el, el cohete, preparando el Miura. Otra cosa es que luego hay que transportarlo, montarlo y lanzarlo en un sitio donde no estorbes a los tráficos que claro, de, eh, de, de las ciudades. ¿no? Bueno, ellos dicen, los socialistas dicen, el equipo de gobierno dice que esta candidatura, bueno, eh, no sé si pudisteis seguir el acto que se llevó no, a cabo no, la pasada semana no con Chimo Puch en el salón de plenos, lleno de <risas> gente, de entidades provinciales, locales y autonómicas que respaldan la candidatura ilicitana, que es verdad que fue en cuestión de, de semanas eh, cuando el alcalde dijo ¿eh? que nos presentamos. Que nos Ellos... hemos enterado que podría ser que viniera aquí una agencia y hemos dicho, pues, oye. Claro. Y, y oímos a Antonio Martínez, el, presidente de Pym, el gerente de Pimesa, decir que lo tenemos todo, que incluso tenemos el edificio ya construido, porque Se Sevilla, bien. dicen... Que no tiene el, el, edificio tiene construido. Es, es el tiene que ser aladino. Este toca, toca la lámpara, frota la lámpara yum, y sale un edificio. Yum, sale una... Pues, sale si, don, yum, sale. Claro, si lo conseguimos, <risa> Pimesa, que dé clase de eficiencia al resto de los funcionarios del ayuntamiento. Efectivamente. Porque es. eso sería increíble. Vamos, digo yo, ¿eh? Y con eso no voy a despreciar lo que han hecho, ¿eh? Cuidado. Pero uf, yo es que flipo. No lo sabemos, no sabemos por qué pasan estas cosas. Pero bueno. ¿Y, y, y sabéis por qué ocurre esto de, de Carlos Mazón y Chimo Puig? Porque el Partido Popular se quejó de que o acusa directamente a los socialistas que boicotearon la presencia de Carlos Mazón en el salón de plenos en la presentación de la candidatura. Nah, es, es, es, es, a cierto punto es normal, pero de todas formas... Lo cierto es que la Generalitat y el Ayuntamiento han sacado el cornetín, ha tocado arrebato a que vengan todas las organizaciones todas a firmar de que yo apoyo, yo apoyo, yo apoyo, yo, yo apoyo. apoyo. Eh, vale pues ya lo tenemos todo apoyado. ahora hay que ver otros estándares técnicos físicos eh, geográficos hay que verlo hay que ver otro montón de cosas más no claro desde luego Teruel no va a ser la ciudad elegida porque ni tiene aeropuerto para que la gente vaya y venga está ni esperando tiene, a ver ni el ni tren ni tiene plaza hotelera ni tiene trenes ni tiene autovías y la estupidez que seguimos haciendo es que el corredor mediterráneo ¡Hombre! de los trenes sigue sin estar en marcha por cierto ni que lo, no lo estará jota, ni lo estará Y, y bueno, ya si está el corredor mediterráneo, ya vienen aquí los cohetes ya montados en el tren. Claro. Para... Mira, no me hable más del corredor que me cabrea mucho. <ríe> <ríe> que, escúchame. Elche, Calpe, <ríe> sí. con transporte público, tarda entre 4 y 5 horas. Uf. Eso y no, Eso, es, dicho eso por... no es ningún problema. El maravilloso <ríe> problema es Madrid-Badajoz, <ríe> tarda... Si no te adelanta un tractor. Bueno, <risa> cierto. Me río... hay, una, hay una imagen en YouTube que va el tractor sí. ganándole al tren. Me río por... y, y votan socialistas, ¿eh? Ojo, llevan bueno, años votando me, socialistas. Me río por no llorar, ¿eh? Lo, de, lo del corredor mediterráneo es absolutamente sangrante. ¿Y cuántas comisiones nos hemos reunido ya? Hemos hecho, ¡Uh! formado, hemos deformado. Y estamos los no sé... lo de siempre, que es lo que estábamos diciendo antes. Un foco tremendo económico de turismo es el corredor mediterráneo que me están contando Ay, y, y podríamos hablar de la corrupción que os habéis olvidado y, y cuando cuando no, Sacramento no, ha dicho no, no tenemos <ríe> <ríe> no, no. yo sigo igual de pobre que antes pero <ríe> No, pero cuando Sacramento ha dicho lo de las comisiones, yo digo, uy, uy. ¿qué comisiones se no, habrán no, cobrado? No, ¿O yo no? me refería a comisiones de las la, la la que se reúnen y no sirven. Pero eso me, me ha venido a la mente un caso de corrupción que ahora mismo está en los periódicos, el caso Azub, en los tramos famosos del trasvase jucar que ahora pretenden eh, cobrar al... al bueno, eh, no se está firmando ese convenio con los usuarios de ese trasvase, Porque eh, no lo ven claro los usuarios tener que pagar eh, un trasvase que ahora está siendo investigado por supuestas comisiones cobradas tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista? ¿Quién? A ver quién ha mojado, ¿no? Y nunca mejor dicho. No, pero ha sido uno de los males de una época muy concreta, pero, pero muy intensa. Se han llevado millones y millones y millones, se han perdido, se han gastado de más. El problema del trasvase, de los trasvases para esta zona... Es que volvemos a la de siempre, o sea, es que no tenemos ningún peso en ningún lado, ¿no? Claro. Es decir, claro. no hay forma de gestionar una llegada de agua, ni siquiera mucha, sino la suficiente como para mantener dos cosas. Una agricultura que está creciendo en todas partes hasta que Marruecos diga, hasta que ya habéis llegado, que esa es otra Que ya está en ello. <risa> que esa es otra. Pero bueno, es una agricultura que ha sido la huerta de Europa que se ha llamado desde siempre, y otro, otra gran agricultura que ha sido el turismo. Hay que darle de beber y de lavarse al turismo. Por tanto, es un bien. Bueno, pues no, nos están recortando el agua y nos vamos a quedar lo vamos a tener que duchar con una, una botella de fombella, ¿eh? O sea, sí. no creas tú que... A mí me falta, así, ¿eh? Con, con una botella. Con gas. <risa> a ti te la ponemos con gas, que ponte la furbújica ahí. Pero, <risa> Momento emocionante, ¿eh? Claro, hombre, vete a Benidorm y dúchate con el agua de la, de, de la desaladora. No, o riega con determinadas de, de, aguas de, de desaladora a ver cómo están de desaladas y a ver cómo están de protegidas sobre determinados elementos es químicos tremendo, que van ¿eh? a llevar, ¿no? O sea, que... Bueno, y no hemos hablado, eh, de pasada lo hemos abordado por esto del patronato del Palmeral, del estado del Palmeral en sí, que también quería que me lo comentarais, porque vosotros, eh, Genoveva, tú vives al lado de Lord del Monjo. ¿Cómo sí. estás viendo tú esos huertos? Pues mucho peor que yo, que tengo 72 años, o tres, perdón. A ver, los huertos de Palmera son más viejos. ¿eh? Son más viejos, pero peor conservados. No, hombre, vamos a ver, broma aparte, eh, yo era evidente que en cuanto todos estos huertos pasan a propiedad municipal, creo que jamás se calculó lo que iba a suponer mantener esta masa arbórea. Bueno, no lo habías calculado, somos patrimonio. Será cuestión de moverse en todos los sentidos y a pedir. a pedir, a pedir, a pedir, porque nadie puede negar que somos el palmeral de Europa. Bueno, no hay otro. se consiguió con esta ley el compromiso del gobierno valenciano de eh, incluir la mitad del mantenimiento a las arcas del de los valencianos, pero también el ministerio tiene mucho que decir. Hombre, claro, claro, claro. esto es patrimonio, hombre. y incluso llegar a Europa, esto sí que es patrimonio de claro, la humanidad. Hombre, claro, claro. Europa también debería de meter dinero ahí. ¿Por qué no se ha hecho... Ah, pues vale, vale, vale, vale. sí. <risa> no nos pregunte, que no nos pregunte estas es cosas que, porque no vamos. tenemos respuesta. Con claro, conclusión, ¿verdad? conclusión, no, ¿no? conclusión. No, <risa> ¿Sirven para algo los que votamos y consiguen hacer gobierno en el ayuntamiento? A ver, lo que Hombre, la es pregunta cosa... es peligrosa, ¿eh? <risa> <risa> perdona, porque <risa> mira a <risa> por <parte mira> de... <risa> Estados Unidos y mira a otro país, la, pe... la pregunta es muy peligrosa, no la planteemos en nuestros términos. <risa> de todas formas, sobre el tema del palmeral, yo veo una cosa que debo eh, agradecer y elogiar, y es que por primera vez, Se ha puesto en marcha un sistema para enseñar una profesión que es la de palmerero en la ciudad de Elche. Eso sí, después de haber hecho el ridículo como ciudad, de ver cortar las hojas de la palmera con una motosierra, y que mía. cayeran encima de los coches las la ramas. Eh, eso fue increíble. Esa estupidez que hicimos parece que va camino de corregirse, porque además ese oficio de palmerero es un, un oficio muy demandado en toda España y parte del extranjero, que se decía antes. Hay gente que viene. Entonces, Yo tuve, esto, tuve una chica agrónoma que estuvo en mi casa para asistir a un, a un, curso, a un curso de esto, porque no, no lo saben. Pues yo creo que eso es una de las grandes cosas, porque va a repercutir en una serie de gente de este pueblo, formado en este pueblo, rodeado de palmeras, y muchas veces de tradición familiar, que viene de padres, sí. también ha sido transmitida la, esa información. Incluso, eh, yo por mi, por mi parte, creo que sigue siendo más beneficioso para, la, para el árbol, para la palmera, que no es un árbol, para la palmera, eh, subir a cuerda, que tener que poner la cesta para subir y no, todo, pero bueno. Es más es... barato de entrada. No, aparte de más barato, quizás que mejor también para la palmera, sí. y menos tiempo, en fin, hay una serie de ventajas. Sí, tal, pero ¿no? ahora los palmereros se están yendo fuera de Elche sí, a podar es... palmeras y aquí tenemos chapapotes de dátiles que fijaros cómo están las calles, la vía pública. Sí, eso es un clásico, ¿eh? Y yo ¿Y llevo qué, mucho cuidado porque, vuelvo a repetir, a mi edad, si tropiezo ahí sí, me cae, a, ahí me, me rompo todos los huesos de, del cuerpo. Y eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? En, en realidad, es decir, ¿cómo no se van a ir, los, que es otro de, de los problemas que tienen las administraciones públicas, los palmereros profesionales a trabajar fuera, sí. cuando aquí la propia burocracia te impide ya desarrollar, Un montón de cosas. Te claro. piden tantos papeles y tarda sí. tanto que al final dice: Mire, usted, yo me aburro ya afuera, ¿no? Que no me interesa. ¿Qué, tiene, ¿qué tengo problema? que ir? ¿A, a, a cortar ramas a Málaga? Me voy a Málaga. Pupo, se pone ahí, buenas. Que vengo aquí a. Ah, sí, usted que. Mire. Pues, tengo la cuerda para atarme a la palmera. Y, y aquí, son tantos. Las alpargatas para subir. Y, y era tanto el kilo. Y ya está. Pues ese es el problema, sí, lo hemos visto. Vale, Además, gracias. últimamente, no era an antes no era tan farragoso esta tramitación, ahora todo se, se ralentiza sí. o, o, o se paraliza. Hay por un no... ejemplo que salió en los medios de información hace poco, no de Elche, sino que metieron multa de tráfico que han llegado hasta 10.000 euros porque no las han notificado en persona la gente, sino que lo han puesto por internet en la carpeta ciudadana ...no sé ¿en qué, en qué ciudad ha sido... ...ni en qué comunidad... ...y claro, la gente no se ha enterado de nada... ...ni sabía que tenía multa... ...ni sabía nada, eficacia total... ...estaba en la carpeta ciudadana... ...10.000 euros... Yeah. Uh -huh. ...para una multa de 200 euros... Sí. Bueno, pues tenemos que poner el punto final. Ahora sí, Sacramento, no hay tiempo para más. Has, eh, dado, yo más tiempo, que... has dado más tiempo a Paco Gómez hablando de la situación del de Elche que a nosotros, que somos dos. <risa> bueno, podéis hablar también de la situación no, del Elche no. si, queréis, si queréis terminar. Genova, ¿a ti te gusta el fútbol? No, en absoluto nada. Creo que ninguno de los dos somos especialmente... Pues entonces ya no. especialmente Pero de no, escúchame, eh, la situación del Elche es un símbolo es un de ejemplo. lo que pasa en esta ciudad. <risa> no bajamos la segunda de Chiripa. Y en cuanto dices a lo de la administración, lo que hemos hablado de la administración, por ser brevemente, cuando tú concedes una licencia eh, ajustada a derecho con la normativa vigente en el momento en que emites la licencia, para construir una casa uh -huh. y derribar lo que había, y viene la, la Consellería de Cultura y te hace echar todo para atrás, y ahora te obliga a negociar, y ahora te obliga a perder dinero, y ahora te obliga a tal, ese precedente es gravísimo. Y ha pasado en este pueblo... Porque el ayuntamiento no ha defendido sus propias normas y sus propias decisiones. Pues vamos a empezar ahí, con lo que Genoveva ha identificado nuestro mal. Tenemos que creernos que, son, que valemos más, ¿eh? eh valemos más. Como ciudadano y como administración. Pero tú sabes lo que Valemos pasa? mucho más. Ya, pero Elche es una ciudad con una idiosincrasia muy especial. ¿Y tanto? Elche se ha hecho a sí misma. ¿Vale? Uh -huh. Y la gente está acostumbrada que cuando se dice, a yo pague yo, es porque yo lo he hecho, soy capaz y continúo. Y nunca jamás, creo, ¿eh? a lo mejor es una mala impresión, nunca jamás hemos sido capaces de delegar y de decir, eh, venga, aquí la pasta, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora os toca a vosotros. Y continuamos, y continuamos, y continuamos. Y no somos capaces de montar la tangana del siglo. ...y de exigir lo que tenemos que exigir... ...mira cuando eh, quería nacer el área metropolitana con Alicante... ...hombre, el ayuntamiento fue capaz de montarla de Dios. Sí, porque pensaban que el Che era un barrio más de Alicante. Ah, Collón. Sí, sí, sí. No, no, y ahora lo que se está hablando mucho es de esa área metropolitana, ¿Vale? ¿sí? plantearla, de eh, hacer una, una conurbación. Bueno, hacer, pero eh, además eh, incluirían eh, San Juan y El Campello y además Santa Pol, y, y, y con Y en ese ese, ese ese El, el sí. Baix Sería un, sería Y así nos va, fijaros que comenzamos si no solo. comenzamos este mandato municipal aplaudiendo esas dos representantes que teníamos en el gobierno no, valenciano. Ninguna. dos conselleras. Fíjate qué casualidad, el Che se ha quedado sin, sin esas dos conselleras. No hemos hablado de ello, pero es que no hay más tiempo. Gracias, Genoveva. <risa> a ti. Dentro de poco volveremos al Sacramento. Gracias. Volvemos en otra ocasión. Sí, y a visitar los monumentos, ¿no? Antes de que se caigan. <risa> Voy a fotografiarlos para mi meta. <risa> La glorieta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 Escapada al hotel 9 pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con My Renting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionario Seat. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torre Vieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.